Cortá con la rutina. Si vas a tirar la toalla, que sea en la playa. Empresa Argentina te lleva a Mar del Plata. y y vuelta en 12 cuotas de 167 pesos. Comprá tu pasaje online, imprimilo y embarcá sin pasar por boletería. No te olvides de sumarte a Recorrer. El club de beneficios que te regala puntos por viajar. Empresa Argentina. El placer de viajar con amigos. seguro que quieres saber lo que el destino tiene preparado para vos brisa arena río sombra Amigos, una boga dorada, limoño en espléndida tarde de sol El destino, bar y resto, un lugar encantado Te esperamos de miércoles a domingos, medio y noche, en Estrada y el Río En la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria Reservas en el teléfono fijo 24 321 49 O en el celular 03 156 18 69 71 Doctor Orlando D'Alpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño, tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con soprano black y harmony, terapia ortomolecular, Boulevard oronio 718, teléfonos, 445-1100, 445-1300. El deporte es amistad, la idea es el deporte por 78 Rosario por deporte. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza. Seguimos creciendo. Tierra de Sueños. Sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite La Super 107.5. ¿Qué Muy buenas noches Desde Rosario Santa Fe, Argentina Y por la Super 107.5 Vamos a dar comienzo al capítulo número 258 De Boxeo Planeta Damián Casino Quien te habla, Luis Parpaceli Desde exteriores, siempre junto a nosotros Y a Boxeo Planeta y usted Robicove El padrino Nada más y nada menos que Héctor Vidaña Estamos en el aire Y qué bien que nos sentimos Porque es un amigazo Un buen profesional y compartimos Y disfrutamos estas dos horas De cada lunes Gracias a Dani Bravo Después le va a dar todo lo que tiene que ver con vías de comunicaciones y lo que a mí me falte. Pero quiero que sepa que la información local, nacional e internacional la vamos a desandar en estos 120 minutos. Apenas suene la campana, escuche el segundo esa y el árbitro imaginario que Dani Bravo diga fox ¿Estuvimos en la subsede Crucial Verde y el Club Atlético Rosario Central en Catamarca, 35, 38? Por supuesto, ese festival pasa también por Boxeo Planeta. Eso y mucho más, porque me parece que el amigo tiene efemérides, ha traído una selección musical interesante. Y bueno, eh, Damián Casino, eh, hicimos una linda cenita, charlamos de todo un poco. ¿Usted está dispuesto a la media distancia con... Desde el punto de vista del comentario o quiere entrar y salir, hacer cintura, tocar con jabs suavecito meter alguna combinación si es que lo dejo. Yo tengo muchas ganas de media distancia, pero media distancia este para dar y recibir, desde el comentario. Porque hay cosas que me gustaron y otras que no me gustaron. También Casino, muy buenas noches. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estás? Hola, Dani Bravo. Bueno, eh... ...alegre, ¿no?, de contar con un nuevo programa de Boxeo Planeta... ...aquí en la Super, en eh, nuestra edición 258... ...bueno, por supuesto, como bien decías... ...mucho material, mucho material para tra tratar esta noche... Eh, ...realmente hubo muchas veladas de boxeo el, el sábado pasado... Eh, ...vamos a estar dando eh, los resultados... ...algunas tuve la posibilidad de verlas eh, grabadas... ...posteriormente eh, el día domingo... Eh, muy, bueno, ...muy buenos, muy eh, buenos resultados muy buenas peleas en, en todo lo que tiene que ver en, en el plano nacional. Hay mucha información también desde lo internacional con eh, con bueno diferentes posibilidades... ...que se vienen para algunos argentinos de combatir en el extranjero. Además eh, también se habla de una posible pelea entre el Canelo Álvarez y Seba Geiland... Eh, bueno, es decir, tenemos mucho, mucho material para trabajar y, por supuesto, eh, muy buena transmisión, querido compañero, que realizamos eh, desde el estadio subsede Cruz Alverde un eh, nos, nosotros ¿no? nos muy buena porque sabemos lo que es el esfuerzo pero sí. la eh, apreciación final siempre corresponde al no, público, por supuesto pero que puede estar por arriba digo, o por muy buena de, a ver, de, desde el costado que nos corresponde claro. no sí, sí. Eh, realmente nos salió todo bien en lo que tiene que ver con la técnica eh, gracias a bueno el operador que a Pablito para a paulblitopáez que, que estuvo ahí tratando de que todo saliera a saliera bien, eh, en, solamente creo que un, un par de interrupciones que, que enseguida volvimos a retomar, pero suceder, sí. eh, en casi más de dos horas y media de transmisión realmente salió muy prolijo, además tuvimos la posibilidad de charlar con innumerables figuras que, que estaban en, en esa noche ahí en el subsede de Cruz alberdi felicitarlo eh, a Edgardo Sabino, que le, le hicieron entrega de una distinción, un reconocimiento, un reconocimiento muy pero muy lindo San Lorenzo, eh, ¿no? en, en San Lorenzo que, que, creo que no sé si usted lo por ahí lo había anotado, eh, después a repasar uh -huh. quién le otorgó pero sí, era gente del de, creo que el, del municipio de San Lorenzo eh, un un obsequio muy pero muy lindo eh, en bronce que le dieron a Edgardo Sabino por cierto, muy merecido está porque, la fotito para... Buzo, eh, eh, sí, buzo, sí ya lo tenemos a, a Edgardo para pasarlo después en el blog, pero realmente eh, el, el reconocimiento para Edgardo Sabino que viene eh, trabajando hace tantos, tantos años, años, Luisito, tantos y, años, sí. y siempre tratando de, de mejorar de hecho, bueno, sí, hemos sí. compartido un programa entero aquí sí, sí. En, en Boxeo Planeta, bueno, en el que contaba toda su historia, siempre también que lo estuve con él sí, la sí, década sí, del 80 sí, formamos parte decís. de la misma este, comisión de box a nivel municipal, así que contentos por eso, porque Realmente muy merecido sí. por parte de Edgardo Sabino. Municipalidad ahí, ahí de está. Lorenzo y Boxeo sí, sí. Ángel. Ahí está. El reconocimiento para nuestro árbitro, nuestro amigo Edgardo Sabino, a quien ya le mandamos un abrazo muy, muy grande. Bueno, quiero, eh, ah, sí, dígame, quiero, quiero destacar lo siguiente. Hacía muchísimo tiempo, mira, yo recuerdo haber estado, antes de que Carlos Ríos era el chico que iba por un título del mundo, antesala, la previa de ese, de ese viaje por título del mundo, y estuvimos con Héctor Vidaña allí, compartiendo el, el, la vera del ring. Eh, te estoy hablando de hace más de 15 años, un poquito más. Eh, que no se hacía boxeo en la subsede Cruz del Verde Rosario Central donde habitualmente se juega básquetbol masculino y femenino igual que voleibol se hace creo que futsal también donde hay un muy buen restaurante detrás de del gimnasio, buenos vestuarios hay sector de administrativo lo conozco porque trabajé en la institución durante much muchísimo tiempo y por supuesto siempre recuerdo al doctor eh, al contador y abogado Roberto Muñoz, Alma Mater de la consolidación de este gimnasio, hermoso piso de parquet y 728 butacas en platea. Esa butaca como hay en los estadios, tanto en el Youthal Boys como en Rosario Central, eh, y un sector de populares, ringside y palcos, donde la gente que maneja cámaras se siente realmente cómodo al tomar todo lo que tiene que ver con la con, con el estadio el sí, ¿no? Con, no solamente con el ring, sino con con el estadio. Así que La organización fue muy buena, agradecemos mucho la parte de prensa que estuvo en, en Néstor Jaime Lluria a, a un batallador. Ya había trabajado muy bien en el pesaje y después, bueno, en, en lo que tiene que ver con la velada misma, que tuvo realmente un, un ritmo y yo lo hacía notar eh, contigo y, y vos me decías, sí, es cierto, no hubo baches porque eh, cuando hubo que hacer un huequito se armó una, una, una peleita de, de, de Amateus ¿Eh? entre lo que fue después mi fondo y fondo de Betiana Viñas y, y Marisa Portillo hasta que viniera Luquita Fernández con, con Tortita Farías. Sí, por pues lo, lo, lo, lo has dicho más es una okay. oportunidad, ¿no? que en, en esos blancos que, que por ahí se producen está bueno darle la posibilidad a la gente que está en el estadio de que okay. se entretenga con, con otro sí. combate, ¿no? Uh -huh. Y si puede ser eh, amateur, eh, mejor, porque sí, sí. la gente también va conociendo... Eh, las figuras que van a ir eh, eh, reemplazando a los que van ya dejando la actividad y, claro. y, y eso está bueno porque uh -huh. eh, a los eh, a los chicos lo, lo, los hace sentir bien los potencia se entusiasman uh -huh. eh, entre pelea y pelea así que bien bien por los organizadores iván pro trabaja muy pero muy profesionalmente realmente sí. lo, lo, lo ha hecho muy bien eh, de hecho nos preparó junto a A, a Néstor, a el Yuria, el, el lugar para la transmisión de Boxeo Planeta, así que le agradecemos a, a los dos, estaba también el Rusito, eh, bueno, a, a sí, todos los que de alguna manera no. eh, nos brindan y, y nos dan la posibilidad de, de hacer este tipo de transmisiones que, eh, a ver, son lo, lo, una, una de las características que tiene Boxeo Planeta, ¿no? Eh, y el oyente espera este tipo de transmisiones y, y por eso tratamos de hacer el esfuerzo tanto en lo económico como también eh, en lo que tiene que ver en, con la organización para poder estar y hacer este tipo por de supuesto. transmisiones. Porque tenemos además y, y, muchos oyentes que... Los escuchan en, en, en, en cochera de estacionamiento. Eh, hay lugares gente de seguridad, que gente que trabaja no, de noche. En, en distintas actividades, un montón de muchísimas, gente muchísimas, que, sí. que son fieles seguidores y, mm -hmm. y por el hecho de, de estar trabajando en ese momento no pueden verlo a través de la tele, pero sí, sí lo pueden escuchar y eso está bueno. Le voy a hacer una pregunta, estimado y nunca bien ponderado amigo. Me la va a contestar en el transcurso del programa. Cuando usted lo desee y bien. sé que tiene ganas de responderme. ¿eh? ¿Qué opinión le merece... Nuestro colega, no hacemos periodismo de periodistas o algo así como se dice, Víctor. ¿Qué opinión le merece Walter Nelson? Me lo contesta cuando usted quiere. Sí, sí, sí. No, si quiere se lo contesta ahora mismo. ¿Quién es la Sí, sí. Yo sí. lo respeto mucho a Walter Nelson. Además, eh, desconocer la trayectoria eh, y el camino recorrido por Walter Nelson es realmente eh, no conocer nada de lo que tiene que ver con el periodismo ¿no? y, y me parece que Walter Nelson más allá de, de, de estar vinculado también al, al fútbol es, todos saben que es relator de fútbol pero hace muchos años que está también eh, trabajando en la actividad de los puntos y realmente a mí me merece El mayor de los respetos. Coincidimos totalmente y vamos a hacer lo posible para hacer una nota con él. Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Qué le pareció en sí, querido amigo, eh, la presentación de el gimnasio del microestadio Cruz Alverde y de Rosario Central? ¿Qué, qué sensación? Es Impecable, yo no, no, no lo conocía, Luis, te, te, te, te comentaba que, bueno, el boxeo Planeta... Eh. Eh, era la primera vez que, que transmitía y, y además que, que íbamos a, a estar presenciando una velada de auxilio desde el estadio, realmente me sorprendió, muy muy muy prolijo todo, bueno, de hecho el, con, con el piso de parqué y como bien destacabas, el tema de, de las butacas eh, eh, para la gente, eh, se ve perfecto desde de donde, donde te sientes, se ve bien, ni hablar de todo lo que tiene que ver con el recorrido del Rinzai y demás realmente buena ubicación ojalá, dentro de lo que es la ciudad sí, sí, sí. ojalá eh, se sigan haciendo festivales en, en ese estadio porque eh, se, se vio que la gente estaba muy cómoda eh, hubo muchos aficionados que fueron a alentar Eh, sobre todo la barra La barra del, lindo, del Pata López che, qué lindo clásico se vio ahí Porque se vio un clásico Y qué comportamiento notable sano, Describilo sano. vos, Damián No, un clásico sano, Luisito Porque más allá de, de la rivalidad Que existe entre los <risa> equipos más importantes De nuestra ciudad uh -huh. eh, De hecho, bueno la, la, la, la gente del Pata creo que lo acompañaba Eh, con la receta de, Perón, de Añol, claro, claro. Y, y, y bueno, Luquita Fernández identificado con Central y demás pero muy bien, no, no hubo nada que ejemplo, que, eh. que criticar, no hubo ninguna de mano eh, realmente se hinchó y, y se ¿Gingo? se alentó como sí. correspondía y de hecho vos lo, lo, lo, lo habrás notado eh, la calidez que sentimos cuando terminamos estábamos <risa> finalizando uh -huh. la transmisión y Y, ...y luca Ferández uno de los protagonistas más importantes de la noche eh, automáticamente cuando termina y baja del ring viene a, a los a la mesa de trabajo de boxeo planeta a charlar con nosotros a prestarse para para la entrevista eh, y ahí nos rodeaba la gente y, y se mezclaban gente de new gente ¿Sí? central no hubo ningún problema Eh, y por eso respetamos a todos, a tanto sí. la, la, la gente de, de Rosario Central como la gente de Newt. Sí, eh, el, más allá de que por ahí nosotros en más de una oportunidad dijimos, no sé si, eh, a ver, eh, no sé si, si identificar claro. desde el punto de vista de, de, de no sé si de, de tratarlo como conveniencia o no, pero que el boxeador se identifique de alguna manera con, con algún club alguna institución. ¿Por qué? Porque... Eh, a ver, el, el boxeador es eh, eh, cuando a vos te gusta cómo se prepara, cómo trabaja eh, eh, te interesa el boxeador, claro, no, interesa no, el boxeador no de qué cuadro es claro. eh, pero de todas maneras eh, cuando cualquiera toma la, la decisión eh, de hecho ahí yo tengo una sensación encontrada porque muchas veces lo bueno que tiene esto de identificarse con un club es que cuando se gana algún título o hay algún reconocimiento Muchas veces los clubes le dan la posibilidad, a este en este caso a los deportistas del boxeo, Ajá. a que se presenten, por ejemplo, en la previa de un partido... Como le pasó a, a Daniela, la a la bonita Bernúrez, a Matías Bidondo también, Matías cuando Bidondo. salió campeón sí. argentino, eh, a Sebastián Luján también, sí, cuando señor. ganara el título intercontinental uh -huh. eh, de, de la Organización Mundial de Boxeo en Finlandia. Bueno, eh, ha pasado un montón de, de Y entonces... Eh, A ver, ese premio, ese ese mimo, ese halago que se siente el, al estar solamente el, el deportista en el medio de, de la cancha y que toda la gente sí, coree sí, su sí. nombre, no es un momento es imborrable, un momento es un momento impagable. Entonces yo desde ese costado sí, sí estoy de acuerdo de que el boxeador se identifique no. con una camiseta. De, eh, de, de y por eso hay que saber diferenciar, claro. cuando uno ve a un boxeador con cierta camiseta y, y uno desde otro equipo, tampoco hay que fustigar sino porque no, tal y no tal fruto. cosa, ¿no? A, a, hay que saber dividir, a eso el, respeto. Saber. Me parece que el que sabe dividir sí. Lo, en mi caso yo lo considero eh, inteligente y el que no sabe dividir, bueno, es su eh, problema. A, Pero a nunca nunca este volar bajo. Eh, claro, no, con la era, agresión, con agresión, no, no, eh, llegar no, no, al el vuelo criterio, bajo, El vuelo bajo queda para, ya sabemos sí. para quién qué. que no sé si Dani Bravo va a coincidir no. Dani Bravo está siempre haciendo un, un excelente auxilio eh, nuestro. Eh, es un muchacho pensante. No está para durar en esta vida, está para pensar y decir lo suyo, lo que siente. Y esto lo digo en serio porque eh, da gusto a estar en cualquier laburo con alguien que que de alguna manera como dice aquella hermosa y preciosa canción de connotación universal es honrar la vida. Eh, yo creo que en el caso particular de, de lo que vimos el otro día Nos encontramos con muy buena gente, empezando por... A ver, en representación de todos los que estuvieron parte de La Velada, yo creo que con Marisa Portillo, con Betiana Viñas, con y con los dos fondistas, Luquita Fernández y con Tortita Faría, nos encontramos con una muchacha, muchachada realmente excepcional. Realmente interesante. Hay dos cosas de donde no se vuelven. Del ridículo y del que escribe pavadas en el Facebook. En el bueno, sí, lo del Facebook realmente. No no, no, no, pero eh, eh, cuando ya está Rayano eh, en, en, en, en lo casi miserable A la hora de escribir Yo no lo banco No, seguro sé, uh, No creo que no. sea para bancar a nadie eh, Como dice el que le quepa el sallo Que se lo pongo ponga sí, sí, sí, sí, sí. Me parece a mí que No es de gente pensante Es de gente que necesita De un apoyo psicológico Me parece que necesita un apoyo psicológico Urgente Urgente. Está para el diván, dice usted. Yo, está para el diván. Claro. Está claro. para el diván. Sí, no sí, puedo sí, tampoco sí. mezclar las cosas, la vida privada de lo que... A ver, el boxeador sube al cuadrilátero. Dani Bravo viene a hacer la operación técnica. Vos trabajás en una empresa, yo trabajo para una empresa indumentaria. Este, muchachos, acá venimos a hablar de boxeo, de partir charlas como esta, música tratar de, de, de iluanar lo humildemente que sabemos de boxeo sí, nada sí, más. Bueno, pero lo, pero no mezclar que, lo, las cosas. No, es ¿eh? que hablamos siempre. <coughs> eh, hay gente que carga tinta sobre los demás eh, en sus propias frustraciones, ¿no? En sus propias y, frustraciones, Y entonces sí. eh, nadie sirve y en definitiva eh, como decía la abuela de, de un colega amigo, ¿no? Cuando... Eh, se dice que, que, que el que dice no que este no sirve el otro no sirve el otro no sirve y el otro no sirve como le decía la abuela a nuestro colega dice cuidado que cuando Vos decís que tanto nos sirven por ahí, el que no servís vos. Claro. Eh, sí. Entonces... Eh, qué gran verdad. Eh, qué gran hay verdad. que... si usted Hay está que ver, ir claro, por ese lado. Si usted está del otro lado, sepa que está en Boxeo Planeta, por la Super 107.5 Rosario Santa Fe Argentina, edición número 258, y este último tramo de esta charla que nosotros tenemos tiene un nombre y apellido, pero por una cuestión de delicadeza, de buen gusto, que creemos tener a veces, no sé si siempre, pero por lo menos lo intentamos, no vamos a dar nombre y apellido, pero que estamos los dos... Eh, realmente un poco indignados, no tenga ninguna duda eh, estamos indignados con mucha bronca porque hay alguien que no tuvo eh, un buen comentario acerca de cómo le fue eh, en, en, en, con sus pupilos en, en, en la velada este, despotricó hasta con el lugar donde estuvo mezcó el fútbol con el, con, con el boxeo este, y eso no está bueno y ya que está, si vos que estás del otro lado me conocés Y te diría que hasta sus un poquito amigo mío y sos de Newell, te mando un abrazo grande, vos sabés que yo tengo familiares y amigos este entrañables a los que les mando escuetamente y no digo que me cause una alegría enorme, pero siempre he tratado de manejar eh, un, un respeto, este las felicitaciones por por el triunfo de Newell, con un chico que se llama Maxi Rodríguez, al que viene a ser futbolísticamente, este y bueno... Le vamos a poner un, un descansito, tenemos que dar las vías de comunicación. Punto final. Porque hoy continúa, perdón, sí. el gesto de Olimpia Deportes para con nosotros. Claro. Que tiene que ver con la orden de compra 400 pesos. Que sí, no señor. la pudimos terminar el lunes anterior. La Bien. terminamos esta noche. Bueno, ¿Utú? le dejamos las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 440-1075. Nos pueden enviar mensajes de texto al 0341-156-418-262. Eh, nos pueden escuchar en internet en www.super107.5.com eh, si usted tiene un amigo que sabe que no tiene radio a mano y nos puede escuchar a través de internet le mando un mensajito www.super107.5.com por supuesto que en Facebook también los esperamos con mensajes nos pueden encontrar como Boxeo Planeta Y eh, en www.boxeoplaneta.blogspot.com está toda la información que se refleja en los diferentes programas aquí en la Super 107. Hacemos 5. una primera pausa y volvemos y le damos con todo al análisis de la velada. Sí, y, y vamos a, a empezar sí. a meter resultados. Tengo para... acá eh, escribió... ¿Esa revista, un... Sí, esa tengo la, la revista Reinside del prestigioso revista? colega... Eh, Carlitos Irusta eh, Columnista de Natar, Neto Yuria también. Un abrazo, una un, sí, sí, por supuesto Está Néstor, que, que es columnista Hace muchísimos años Fotógrafo, Ramón Cairo eh, En Rinsay, ¿no? Sí, sí. Néstor es una de las plumas que prestigia También esta Esta revista de boxeo Que ah. se viene sosteniendo hace muchísimos años Creo que mm. tiene más de Veintipico de años, revista ¿Y sabés, en... tenés la colección sí, de... sí, yo colecciono hace la, la primera que Recuerdo que compré de Rinsay La conseguí en Corrientes, Corrientes y Córdoba, eh, en frente aquí en, de, de, aquí en la ciudad de Rosario, en frente de Augusto, había una eh, una li, una librería pequeña librería. Todavía está. Ah, todavía está. Todavía está creo que de, no, no la de los escrabino. Eh, es... de los es, es que está la señora y el hijo de ah, Ahí está. De... Bueno, ahí conseguí en el año 2001, Onda. septiembre de 2001 y, y bueno, por supuesto como como enamorado del boxeador traté de seguirla consiguiendo de Oye, siempre, perdón, su, de alguna manera su vuestra. esposa sabe que usted está enamorado del museo. Sí, ah, <ríe> bueno. sabe hasta altura ya. Pero bueno, con más de 25 <ríe> años ya vamos por los 30 años en, metidos en esto. Pero bueno, le una cuento pregunta, que ¿no, eh, escribió una un artículo el colega Edgardo Rosani más conocido como Morresi, por Morrecio, supuesto, sí. quien trabaja como matchmaker y productor uh -huh. general de OFM eh, OFRM en eh, Promotion, bien digo y eh, habló acerca de, eh, en, en términos generales, de una de las peleas eh, que realmente eh, hemos charlado más de una oportunidad, no con el caso de eh, la cobrita rueda cuando fue a pelear con Valdés. Bien. Y se habló sobre algunos números, cosas que habitualmente no se hace, si y la no gente no conoce, hasta Bien. nosotros por ahí desconocemos algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico, por ahí... porque por ah, una cuestión de respeto sí. nunca... ...preguntamos o preguntamos de más... ...no, no es nuestro métierse eh, tampoco... ...pero acá, sí. ahí se hizo público... ...en la revista Rinsay... Eh, ...una serie de números que después... ...lo vamos a analizar... Eh, este, este, ...usted termina de escuchar a mi amigo... ...y compañero Damián Casino... ...nos pone en el aire Dani Bravo... Eh, ...y que te habla Luis Papasel... ...y te invita la primera pausa comercial y musical... ...de esto que es Boxeo Planeta... ...estamos llegando a fin de año... ...y cuando llegamos a fin de año... ...hay cumpleaños de 15, casamientos hay eventos que requieren de estar bien empilchado ellas saben dónde ir, van a luchía mía y ellos también saben dónde ir Bruno, sin inventaria masculina la elegancia del buen vestir, allí San Martín a 5153, donde usted me encuentra porque hay una vinculación con Thompson y Will en empresas a las que también pertenezco así que nos vamos a la primera pausa Segundos afuera, Boxeo Planeta. Descanso Pleno, colchones y somiars, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Avenida San Martín, 4802, teléfono 462-2216, Rosario. En internet, www.descansopleno.com.ar Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Luchía Mía, San Martín, 4838, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar Recapados de neumáticos en Rosario es FAS-SRL, la solución para el transporte. FAS-SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta novios, padrinos, graduados, eventos especiales, todas las marcas, todas las tarjetas, abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, Indumentaria Masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301-Rosario. Bueno, un saludo para el Boxeo Planeta a todos mis amigos allá en Argentina y espero estar muy pronto por allá conmigo, Brami, que, que está aquí y que tuvimos en, en Argentina y Argentina pues en mi casa porque siempre, siempre me han tratado bien. Bueno, muchas gracias. Quédate en Boxeo Planeta Si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? vas la luz de mi bandera Y en donde la sinceridad Emocionante la entrada de Luquita Fernández Con este tema de Abel Pintos ¿eh? No me importa para donde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar ¿Dónde vas? Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas fortes fondir ante Cuando quieras caminar no me importa donde vas quiero ser tu acompañante Sin pecar de no me ha atrevido yo te elijo mi destino y mi camino por seguir Si ya tu solo demasiado quiero vivir a tu lado lo que que Gracias a usted, familia. Cuando quiera caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Indiscutible número uno, eh, un hombre que ha ido creciendo de jovencito, acompañado por, por veteranos de, del cancionero nacional y popular argentino. Eh, folclore, melódico, ha compartido escenarios con, con grandes a nivel latinoamérica. Y bueno, y este tema es realmente precioso, son temas... Sí, emocionantes. Real, realmente yo cuando lo escuché, eh, justamente lo, lo, lo pusimos porque uh -huh. eh, lo habíamos escuchado cuando salía Lucas Fernández, Eh, al cuadrilátero y qué qué qué buena idea ¿no? de, de poner un tema así y, y, y, y que se escuche fuerte que la gente empezó a aplaudir a emocionarse esas son las cosas lindas que tiene que tiene esto no Miento, que sí. se puede ah. llegar al corazón de la gente más sí, allá sí. de que es un deporte duro áspero no que por momentos hasta Cuando se ve, duele, duele, duele pero duele, duele, duele. por otro lado, eh, detrás de, de cada de cada golpe, de cada puño, eh, hay un corazón. Yo creo que eh, Lucas Fernández eh, demostró en el estadio subsede eh, que fue a pelear con sí, el corazón. y Un pequeño gigante. Eh, de y de hecho, sí. después en la entrevista lo vimos emocionado. Eh, fue una noche muy especial porque nos tocó... Eh, entrevistar al, al Pata López que también estaba muy emocionado por haber ganado sí. su pelea hace, hace rato eh, que no un, me pegaba al un mirar. laburante de aquellos nos contaba, me levanto a las 5 de la mañana eh, voy a laburar a la tarde, sí. al mediodía voy a buscar a los chicos del colegio hago compras, voy a la tarde eh, al gimnasio, a la, a la no, y así no eh, lo mismo pasó con Marisa que prácticamente no podía hablar porque era lo llorar, paraba, llorar bien, y sí. llorar Eh, también una trabajadora una piba buenísima, con una humildad extrema tuvo ante sí una rival digna hicieron una linda pelea usted me podrá decir el fallo ya, ya, vamos, ya vamos a hablar porque pero es bueno, una pelea cerradita ya vamos a tocar eh, a ver, sí. fue una noche muy pero muy emotiva eh, fue impecable por momentos, todo eh, todo por momentos Luis eh, cuando estábamos en, en las charlas y demás después ¿no? de, la, de lo que fue el relato y demás de esa adrenalina que produce no estar uh -huh. eh, en ese en ese camino ¿no? de, de, del relato y la, y todo lo que tiene que ver de, de, de estar ahí no eh, pero después en, en, cuando nos relajamos un poco y nos tocado el tiempo de entrevistas y demás eh, por momentos parecía que estábamos hablando con, con un artista que de es que de alguna manera forman eh, parte de un espectáculo qué cosa no tan eh, mismo, qué, sí. qué cosa, qué sensaciones cruzadas y encontradas. Uh -huh. Pero realmente eh, sentimos eso. Así que ahora vamos a charlar un poquito de lo que sí, fue la y los para, resultados. Pero después vamos a hablar del encuentro con Diego Morilla. Ah, Diego Morilla. Diego Morilla es que, que hace compartimos la cena, po. Que escribe muy bien. Sí, sí. Que reside en los Estados Unidos hace más de 10 años, que ha vivido en Puerto Rico. Y este muchacho es saxofonista, es alto, tenor, soprano, barítono, clarinete, clarinete bajo, flauta, ex alumno del Berkeley College of Music. ¿Eh? ¿Qué tal lo dije? Bien, ¿Eh? bien su pronunciación. Bueno. Algo sabe el nombre de, de música y, sí, de y, y de boxeo. Y de boxeo sabe qué? un rato largo. Eh, sí, sí, sí. sí ha, a ver, ha transitado... Eh, hemos charlado, en, en donde, donde fuimos a cenar bueno, nos levantaron la silla, cosa que sí. bueno nos, nos pasa quiero a, los, que a, la, a que... los apasionados del claro, boxeo. Pero quiero que Dani lo sepa, compartimos sí. el boxeo con la hacer, música eh? y nos empezó, a ver, eh, los años que uno tiene. Le comento a este chico Diego, eh, que yo viví en Buenos Aires entre el 56 y el 70, y en esa época escuchábamos a Hernán Oliva, a Enrique el Mono Villegas, a Gato Barbieri y todo lo... ¡Ah! Cuando toqué el tema de Gato Barbieri, este muchacho se despachó como diciendo de lo más grande que existe decir Gato Barbieri en cualquier parte del mundo. Y dijo que estaba entre los año, cinco mejores del mundo. Es, es, Dios, y nos fue metiendo en el tema de la música y... y Y bueno, era cuestión de puños y saxo, y puños y saxo, y y, y, y, y esa riqueza... Bueno, hasta que, que nos levantaron que la silla y dijeron, se van bueno, muchachos, se van ¿no? nos, nos, nos sacaron. Vamos al siguiente combate, el que disputaron el chico Rojas, de 30 años, 72 kilos 400, oriundo de Avellaneda, provincia de, Buenos Aires, provincia de Santa Fe, perdón, con un récord a los 30 años muy, muy escueto, de tan solo ahora tres peleas con dos derrotas, Eh, enfrentó al chico Pucheta 72 kilos 300 10 años menor, 20 con 2-0 y uno ganado por knockout y esta que gana por puntos el árbitro fue el señor Edgardo Sabino la categoría fue mediano y estuvieron Sabino, Greenblank y Heido en lo que tiene que ver con eh, los jurados María Elena Portillo fue la timekeeper ¿eh? en ese combate y en toda la noche Eh, ¿Qué te dejó esa pelea? ¿Fue clarito o no el rendimiento de Pucheta sobre Rojas? Eh, a ver, yo lo que noté enseguida, no sé si vos recordás, Luis, en la transmisión, el, te, te dije enseguida lo, lo que me parecía, eh, a, había más soltura, más frescura eh, en, en Pucheta, y a ver, no habíamos visto todavía... Eh, datos como para corroborar eso y cuando certificamos digo, no, claro había 10 años de diferencia, se notaron se notó eh, en lo que tiene que ver con la velocidad, la reacción, los reflejos eh, mm. bueno hasta, hasta el boxeo también ¿no? Me, bien por lo de lo de Chico Julio Rojas que aguantó, aguantó todo lo que le tiró realmente Pucheta que fue mucho más más rápido con, con más bagaje técnico sin duda Eh, y y en, en Rojas encontramos un muchacho que... Yo no encontré nada que... en Rojas, lamentablemente. Claro, Excelente claro. persona, eh, eh, bien vestidito, levantó, armó su guardia, pero no noté nada como para resaltar. Claro. No, eh, eh, ni yo, siquiera yo lo he corrido aguantó, aguantó, sí. aguantó bien la andanada, no por momentos que le tiraba pucheta, con, con trabajando muy muy bien con los zappercas uh -huh. y demás. Sí. Pero bueno, hay mucha diferencia de edad, eh, te, te una más allá de que estaban en equivalencia de, sí. de peleas, pero tomar una pelea así hago tiene uso, este tipo de riesgo, ¿no? Hago abuso y abuso de tu apreciación. Vos te, después te asumís el derecho a preguntarme lo que quieras y después sí, sí, si sí, puedo sí, zafar, sí. zafo, pero yo sé que vos vas a zafar. ¿Aquí qué es lo que falla? Un muchacho que a los 30 años tiene tan pocas peleas y no tiene bagaje técnico, no tiene esgrima, ni siquiera tiene un golpe de poder y que demuestra tan poco. ¿Es el boxeador que no tiene piné para para desarrollar la actividad o es el rincón que no sabe? Claro, en este caso yo des desconozco cómo, cómo este muchacho, cómo ha sido la carrera este muchacho. Pues, a ver, para mí eh, es un desconocido, no no no no lo tenía. Eh, por eso no puedo juzgar en ese sentido cómo ha llegado, cómo se ha dado la, su carrera. Sí puedo decir lo que vi. Y, y lo que vi es que... Eh, Cualquiera que va a tomar una pelea contra un ascendente de 20 años, eh, a ver, eh, el resultado prácticamente eh, está cantado. O sea, eh, pero bueno, eh, son yo, decisiones del luchador y su... ¿A mí, me parece, de, que de a mí su... me parece que puede haber entrenado poco? No, no, no sé. No porque... lo... La verdad que... En, en, Para no mí si tenía dos semanas de entrenamiento es mucho. Claro. Y bueno... Digo eh, yo, ¿eh? Claro. Sí, sí, de sí, cualquier pero... manera, siempre voy a estar a favor del boxeador. Sí, sí, seguro. De cualquier manera, usted me convendrá conmigo, a los 30 años en el boxeo y en muchas aquí eh, Lo que le decía, eh, ¿Eh? me parece que tomar este, este <coughs> tipo de riesgos con, con, con la edad de este boxeador y... y, y bueno, sabiendo... No es lo no más aconsejable. No, no, no. no. Los, guarismos, los guarismos fueron 40-36 de, de señor Sabino, 40-38 Greenblank... Y 40, 37 y medio, G2. Eh, yo tenía 40, 36 para Pucheta. Bien. Deporte de apreciación, me puedo equivocar, un puntito más, un puntito menos. ¿eh? ¿Usted quiere que Vamos a, a la pelea siguiente posible? pelea. Eh, debut. Debut, Develin, gran debut, gran debut. De Nazarena, la princesita, Bermúdez. Bien, Salvador, bien, bien, por lo de, lo de Bermúdez. 51 kilos, 500. En... Caramada, eh, en, en, perdón, encaja en la categoría Gallo. Con Adriana, Lorena, Maldonado, 52 kilos, 300. Ramón Benavides, el árbitro. ¿Mm? Estuvieron para las tarjetas Magano, Heidó y Grimblanc. Eh, yo la vi bien a Evelyn. Me parece que una sola pelea, ganando, perdiendo, empatando, no es ni será suficiente dos o tres. Eh, lo que sí me parece que tiene un golpe de poder sobre su derecha Trabaja muy bien cada vuelta Pero le faltó impactar algo, sobre la zona ahí, ahí, ahí blanda Es pare... muy bonita sí, en algunos sí, sectores ¿eh? Esto tiene que ver, no bonita porque es tan linda como la hermana Sino que tiene esas ganas, esa entereza, ese ir al frente que sí. le hace muy parecida a la Hay un sello arena. que, que, que sí. caracteriza a los Bermúdez ¿eh? Eh, Es el 1-2 Eh, el y dos, el trabajar el el, el en el 12 en punta, ¿no? Sí, sí, señor. Eh, lo, lo, lo hacía gustado muchísimo en Amateur. Y ahí está, eh, está la mano que, de que, Tito. Eh. Que, lamentablemente le, le tocaron peleas muy muy duras rápidamente. Eh, fue un momento que se tuvo que cruzar con los mejores. Y bueno, podría haber llegado mucho más, sí, seguramente. Porque Gustavo tenía, sobre todo en Amateur, era realmente un boxeador que pintaba para mucho. Y de hecho en profesional... Eh, llegó a, a ser campeón latino y demás pero bueno, más allá de varios, eso eh, eh, Daniela tiene ese uno 2 que la, la vimos trabajar en México ¿no? la, en su última pelea haciendo un combate y sí, sí. lo mismo vimos eh, en el debut de Evelyn usted me dirá bueno, faltó el trabajo a, la, a los flancos a la zona blanda a la, a la zona hepática bueno, sí, hay para mejorar, por supuesto mm. pero realmente por momentos era para, sí, para sí, parar la pelea sí, porque sí, abruptamente eh, tiraba y tiraba y no no, mm. no dejaba re, en reacción por momentos a la chica Maldonado una, una chica que eh, viene por supuesto con un récord relativamente negativo de 1-5-1 ahora eh, pero más allá de eso eh, la, la, la chica Adriana Lorena Maldonado siempre estuvo en combate reaccionando y tirando pero sí, nunca atacamos la labor y el debut a cuatro saltos en categoría peso gallo de Evelyn Nazarena, estoy, la princesita a mí me parece que está bueno llevarla de menor a mayor a esa y a muchos pugilistas ¿es así o no? porque por ahí dentro de la ciudad de Rosario puede haber alguien con muy buenas condiciones y le llegará el momento para enfrentarse con Evelyn ¿está? Sí, sí, por supuesto. No, no, supuesto. No, ¿Usted tiene... está coincido conmigo? ¿no? Sí, ¿No? sí, hay, hay venga, chicas mire que, que, tiro... que pueden yo... hacer buenas peleas con sí, ¿no? él. Sí, Sí, sí. Bueno, ya nos metemos en la, en la que sigue, en, la, en el combate entre Rubén Darío El Pata López que... y Diego Sebastián Furia Baez. Bien, espere. Lo va a presentar Olimpia Deportes de Mendoza ah. 1064. Muy bien. ¿Eh? Muy, Muy bien. Eh, bueno, eh, en otra de las peleas de la noche, el rosarino Rubén Darío El Pata López eh, superó por nocaut técnico en cuatro asaltos a Diego Sebastián Furia báez de 33 años, 60-300, 9-7-3 knockout, oriundo de Santa Fe Capital... Eh, Bien lo del pata bien... Salió a tirar de entrada todo sí, lo que yo, tenía. Yo sí, digo, sí. bueno, cuando lo vi tirar la cantidad de golpes que lanzó, yo creo que en el primer minuto, no sé cuánto habrá tirado el pata. Después se lo dije en la entrevista. Uh -huh. Le digo, y de, bueno, después se ahogó un poco, empezó a ya con la experiencia que tiene el pata López. A docentrar. Claro, supo acomodarse y, y bueno, ir llevándolo, pero realmente... Eh, También destaco lo de Diego Báez porque eh, siempre respondió, siempre guapió. No eh, regulló jamás. Por momentos hasta cuando estaba superado prácticamente el borde de knockout. Eh, siguió tirando. Eh, bien lo de Salami que le arrojó la toalla porque ya no no tenía más sentido el combate. Estaba de espaldas el árbitro. Por eso costó en, en ver el, el, el, la toalla. Y bueno se paró la pelea eh, sin, sin discusión por supuesto para Diego Sebastián Báez y ahora sí el, el Pata López vuelve a reencauzarse en la senda ganadora eh, así que bueno esperemos que se vengan cosas importantes para, para el Patita López y en otro orden de peleas también eh, en lo que tiene que ver con el semifondo celebrado a seis vueltas en división ligero eh, la Rosarina Marisa la nena Portillo 28 años, 59, 100, 17, 13, 3, 4, knockout, superón fallo dividido a la negrina Betiana Patricia la Terrible Viñas, ex campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo, 30 años, 57, uh -huh. 700, 17, 3, 2, eh, en este En esta pelea... Perdón, eh, la calidad de pelea, de combate, a mí me resultó buena, pero ese bueno bien puesto por entrega porque eh, cada uno peleón, mostró peleón peleón de lo mejor peleón que de damas sí. eh, realmente salió Marisa eh, a tirar a, a tratar de, de imponerse e eh, imponer respeto en el combate, me parece que fue una de las pautas que le, más importante que le dio Iván, ¿no? Salía a, a tirar a hacerlo tuyo porque que se sienta confiada que tenía con que eh, por momentos a ver, eh, faltó más eh, ritmo eh, le pedía porque del ella hacía que esas arremetidas sí. y después se quedaba en mm. esa merma, trabajaba mejor técnicamente con los golpes Betiana, Betiana Viñas, Viñas que es. tiene más eh, bagaje, R más riqueza más, técnica sí, sí, más, más eh, eh, calidad en los golpes o a ver, Recorrido. más repertorio eh, y eh, le permitían Volver a meterse en pelea Porque cuando sí. Marisa la llevaba por delante uh -huh. Por momento decían Bueno, la tiene en el bolsillo Y, y no, cuando no. bajaba y me armaban el ritmo Betiana Viña se lucía Con los ápercas Con los golpes a los flancos eh, Haciendo mm, movimientos de cintura Visteos para poder eh, Tomar eh, Bueno, algunas iniciativas defensivas Que le permitieran desconcertar un poco a Marisa Que venía y venía y venía uh -huh. eh, La pelea Eh, prácticamente era de trámite parejo un empate me parece que hubiese sido lo más acertado para usted eh, para mí un empate eh, eh, yo eh, tengo que ser lo eh, honesto con esto no eh, no vi en eh, una ganadora en, en Marisa portillo no no no o sea me faltó algo no Pero tampoco lo vi en Betiana Viñas, me, y me quedó esa sensación encontrada, sí. porque a, a, a mis ojos parecía que Marisa podía ganar la pelea, pero en esas mermas uh -huh. dejaba eh, realzar el nivel de, de Betiana, y bueno, confundía un poco lo que tiene que ver con, con la apreciación que uno puede tener, ¿no? Así que... ¿Usted, si usted quiere, me pregunta... Eh, mi, ¿Usted mi ¿qué, tenía? ¿eh? ¿Qué, qué tenía en sus tarjetas? Eh, querido oyente, querida oyente, usted sabe que eh, si hay algo que nosotros respetamos desde el primer día que dijimos que íbamos a charlar de boxeo es el hecho de que cada uno tiene su opinión. Eh, que coincidimos en un montón de cosas, eso es indudable. Pero no en un ciento ciento. Yo en mi tarjeta, por el canto de una uña, con un leve margen, Le vi ganar dos vueltas más a Betiana venia y tenía 58-56. Pero me dije... Claro, usted pero, llevo me, pero me dije, yo llevé las tarjetas, pero me dije... En el momento, en el apresuramiento, usted relata, narra, uno se emociona, trata de ver... Dije, uy, qué cerrado, me voy a tener que bancar, me parece acá, tarjetas difíciles. Y esto es deporte de apreciación. Deporte de apreciación, lo que único que sí me pareció un peleón infernal dije mira si es empate, o Portillo o Viñas, que sea lo que tenga que ser porque era sí, difícil sí. de fallar pero con honestidad diste lo tuyo y con honestidad di lo mío sí, sí, sí. 57-59 una tarjeta 57-59 para Portillo la otra fue para 59 y medio 57 para Viñas y la otra 58 Viñas 58 y medio para Portillo fallo dividido ...diferente las tarjetas, diferentes lecturas... ...pero todas respetables... ...todas respetables... ...no sí, era señor. fácil... ...sí, no, por supuesto, no era no era fácil... Eh, ...tomar, fácil de claro... Eh, ...tomar una decisión... ...bien, ya metiéndonos, eh, y para cerrar... ...lo que tiene que ver con este festival... Eh, ...la pelea entre Lucas eh, Fernández... ...y eh, el boxeador eh, Farías, Tortista Farías... ...realmente bien lo de Farías también... ...que se prestó... Eh, ...no se guardó nada pero este Duca Fernández no. me parece que mejoró mucho desde su última pelea, yo se lo comentaba a él, en la entrevista le decíamos, lo que vi eh, en la parte física lo noté muy bien, muy fuerte muy eh, siempre en pelea, nunca en retroceso pero además eh, me parece que ahí tiene que ver mucho la, la, la mano de, de, del gato Amione, ¿no? su preparador físico porque uh -huh. eh, nunca se ahogó y el repertorio de golpes de luca Fernández ascendente golpes al cuerpo a eh, crosss bueno eh, en punta trabajó toda la variedad de golpes un pibe que está progresando un pibe que va hacia adelante eh, y me parece que si lo saben llevar eh, y no se apresuran ahí hay, un, hay hay un boxeador para para perfilarse para que lo veamos combatiendo en las grandes ligas en del las boxeo ligas. mundial y y eh, seguramente la, la gente que lo acompaña creo que esto lo, lo, lo, lo sabe. saben por supuesto eh, de hecho está su padre en, en el rincón y uh -huh. y pablo aquí le mandamos un saludo un film mucha sí, de, de boxcio planeta eh, y que vienen trabajando bien eh, así que ¿Y terminó con el siguiente guarismo el sí sí las, las tarjetas de, de la pelea claro dar noca técnico 9 claro, eh, claro, Y yo eh, tenía um, fácilmente acaso el 6 puntos. lo que tenía. Ya tenían las tarjetas a sí, usted sí. que llevaba y cómo la tenía Sí, sí, sí. perdón, 79 ah, ahí, está. Tarjetas, ahí está, ahí está, ahí ¿eh? está. Bueno, eh, bien bien por lo de esta jornada de boxeo en el Estadio Subse de Cruz Alverde y de Rosario, ojalá se repita. Vuelta de página. Vamos a una pausita y le decimos a la gente que llame al 440 1075 mensajes de texto Al 0341-156-418-262 Por supuesto, estamos sorteando la orden de Olimpia Deporte, valor 400 pesos Y estamos recibiendo llamados y mensajes para eso eh, nos, nos pueden escuchar en www.super1075.com De la mano de Dani Brown nos vamos a la nueva pausa eh, comercial y musical también, ¿eh?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 Avenida San Martín, 4802, teléfono 462-2216, Rosario. En internet, www.descansopleno.com.ar Lucia Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucia Mía, San Martín, 4838, Rosario.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 En Zona Sur, Brunos, Indumentaria Masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301-Rosario. Bueno, desde Manhattan, Nueva York, frente al Madison Square Garden, les mando un saludo, un abrazo bien grande eh, a Boxeo Planeta, a la gente de Rosario de alrededores, y alrededores, y acá estoy para dar lo mejor de mí mañana, soy Matías, el matador bidondo, y el próximo campeón mundial mundial. Pesado. Seguimos en Boxeo Planeta. que tiene una jarra de cerveza ¿eh? estamos con... irlandesa rata, ¿eh? sí, bueno, bueno. Sorbo? no, no, no, con la, no, alcohol, este... no no tomo alcohol no, cuando pelea. estoy en la radio no tomo usted sabe que no. el lugar donde usted sueña cuando se duerme dígame dónde descanso pleno ah, bueno. el lugar donde usted sueña cuando se duerme ese es el eslogan contundente tan veraz, tan cierto de descanso pleno Es caso Luis, Pleno, es uno de los aportes Le, le mandamos un que nos un grande a los ¿Eh? eh, El hombre que de Carcarañá y ha sumado ¿no? a, la, sí. a la carpeta publicitaria de Boxeo Planeta. Eh, muy bueno el, el trabajo... Ah, de, la frutilla de, del postre sí, que hablábamos. No, ah. la de Carlitos, Alaniz, Carlitos eh, Alaniz. Realmente, se lo decía a Charlie, no <coughs> muy buen trabajo también. Eh, Junior Alaniz, me parece que, que viene haciendo un, un trabajo junto a todo el equipo, a Fernandito y a... ...y ahí a, a toda la gente que se ha sumado al equipo... ...porque lo vi muy bien... Eh, ...ganó por knockout... En, en, ...le decimos en, en lo que tiene que ver con la pelea... ...Mateu, en la previa... Eh, ...de toda la jornada de boxeo... ...que sí. hacíamos comentario y menciona anteriormente... ...bien por lo de... ...y, y ante un gran rival como es eh, Blas Cano... ¿no? Eh, eh, ...me parece que... ...que Carlitos ha encontrado... ...una potencia... Eh, ...que está por por encima de sus rivales... A ...y... Si siguen en este nivel, en, en poco tiempo supongo que van a empezar a entrar y a pensar a, a combatir en profesional, Carlitos eh, es cosa seria. Luchito. A su naturaleza boxística le agrega preparación de profesional. Sí, sí, sí. sí. Siempre se ha preparado. Tiene concentración, convicción, e indudablemente y tiene, supuesto, un bagaje. En Charlie tiene una, un hombre de, de, de una experiencia eh, y, realmente... Sí extraordinaria no te, que, y, no te y, queremos y... decir veterano Charlie, no. pero si sí es dilatada tu carrera en el boxeo, ¿eh? Bien, así que viene felicitaciones para, para Junior Alanis. Para Junior bueno, Alanis. eh le cuento, bien lo de también eh ¿Quién? lo escuchó o vio la, algo de Riggs eh, frente a Lemiu, le dio un trabajo, un trabajito regular a a, a Lemiu, eh, el qué ex campeón mundial las tarjetas. Bueno, el, el reflejo de lo que se vio en las tarjetas no sí. se hizo eco de lo que se pudo Sucedió ver en combate, realmente, claro. No hay... no, no. Hay... Eh, realmente hasta Lemieux después en declaración dijo, no me, no me gustó lo, lo, lo cómo me fue, no, no. Se quedó como en deuda hasta con él mismo, eh, el, el canadiense David Lemieux, que batalló intensamente durante 10 asaltos para vencer a a Cristian Fabián, eh, el Tucurríos, eh, que estuvo mucho tiempo radicado aquí en la ciudad de Rosario, mm. estaba trabajando con la gente de Imad, y junto a Iván protti por supuesto, sí. y digo, eh, le dio un, un mucho dolor de cabeza a David Lemieux, el Tucurríos, en la noche de, de en el Bell Center de Montreal, Canadá, ah. eh, sí. en esta pelea organizada por la empresa Age of the Tiger Management, Y televisada por es, Canadá, Índigo y Combate Space para toda América Latina. Los muchachos, de los colegas de Combate Space transmitieron esta esta jornada de boxeo en la que Tucurríos eh, dejó una muy, pero muy buena imagen. Seguramente va a ser convocado nuevamente porque más allá, y como siempre decimos muchas veces, aún perdiendo se gana. Y este tipo de presentaciones son las que de alguna manera... Van prestigiando al boxeo argentino Porque se puede perder y Pero hay que nuevamente. ver cómo se pierde Y cómo se llega a las peleas Así que bien por lo del Tuco Ríos Y otro que no pudo Querido compañero eh, fue, fue Martín el Principito Coy No pudo. Eh, ¿Qué pasó No con pudo él? con eh, el francés Christopher Seviré. Uh -huh. eh, esto lo derrotó por puntos en decisión unánime, con tarjetas de 115, 113, 116, 112 y 117, 111. Tras 12 asaltos, el, al bueno eh, al hijo de Juan Martín Lático Goyi. Estuve escuchando eh, declaraciones post pelea de Martincito. Eh, muy honesto, eh, hasta a ver, eh, con, con lágrimas en los ojos eh, y, y por ahí si, si tengo la posibilidad de, de encontrarlo a lo mejor lo, lo, lo sacamos eh, de las declaraciones para, lo, que, lo más para. jugoso de esa declaración que fue y, y con total honestidad dijo, me equivoqué quise ser mi viejo esa noche yo y, y mi viejo tenía una suda que yo no tengo eh, hasta de hecho Luis eh, usó ...la misma ropa que, que látigo cuando se consagrara campeón del mundo... ...y, y todo fue un error para él, ¿no? Eh, y, pero bueno, después dijo, viví una semana realmente inolvidable... ...mi viejo me dijo que, que, que estaba muy orgulloso de lo que había hecho... ...pero yo sentí que me equivoqué porque quise ser mi viejo y yo no soy mi viejo... Eh, Eh, realmente fueron declaraciones muy emotivas que, que por ahí si sí la, las podemos sacar la vamos okay, a bien. la vamos a hacer escuchar Yo... eh, estaba por supuesto en, en juego un, el título vacante de la corona sí. mundial de la eh, federación mundial de boxeo un, una entidad menor por supuesto pero sí. más allá de eso es, es anecdotario sino que eh, Martíín había vuelto a, a mienza Sonme ahí en francia donde había combatido y se había preparado en Juan Martín Coy en su momento eh, una persona muy recordada eh, Coy ahí en, en Francia y claro, fue una semana muy muy rara porque claro los periodistas eh, hacían comparaciones de, de, de, de la carrera de, de, de Látigo Coy me parece que, a ver un poco que lo hayan solicitado Martín para combatir en ese lugar me parece que tuvo que ver con el apellido no para darle ...más eh, trascendencia al festival y demás... ...pero más allá de eso... Eh, ...hubo declaraciones muy honestas de, de Martín Cossi... Que, ...que bueno... ...más allá de que perdió realmente... ...suma, ¿no?... ...para esto que, que tiene que ver con... ...con decir las cosas como son... ...con con vivir las cosas con total honestidad... ...y me parece que Martín lo, lo ha hecho... Eh, ...así que le mandamos el, un abrazo grande desde aquí... ...tenemos una amistad muy grande con su padre... Eh, yo tuve la posibilidad de hacer una entrevista muy larga, Luis, eh, para los micrófonos de Boxeo Planeta. Y, y realmente hemos estado charlando más de una oportunidad con Juanes una persona excepcional, Juan Martín Láctico Colli, a quien también le mandamos un abrazo grande. Yo voy a ser clarito en esto, si usted me permite un bocadillo. Juan Martín Láctico Colli para mí terminó su carrera boxística en Estadio Esportivo América... ...aquí en Rosario, la noche que Julio Azugaray... ...le dio para que tenga... ...y estaba en ese momento a la vera del ring... ...con usted, con Néstor Jaime Yuria, Sí señor ...con sí, señor. Néstor Yuria, hijo, médico... ...al que en un momento determinado le dije... ...el papi está mirando el combate... ...porque esto es para detenerlo ahora... ...y estuvo dubitativo... ...pero me miró como diciendo... ...me parece que sí... ...ahí se terminó Juan Martín Latigo Coss... ...¿qué quiero decir además de Juan Martín Latigo Cossi? que aprecio muchísimo muchísimo el Martincito... como ve el boxeo. Yo soy aquella persona que puedo tener errores o aciertos como cualquier persona, pero dentro de los que comentan deportes, por ejemplo, Fernando la Torre y Fernando Pasini en el fútbol, creo que en el boxeo Juan Martín Látigo Cosci tiene una muy un muy buen comentario de lo que sucede arriba de un cuadrilátero y denota una inteligencia importante, por lo tanto lo que vos terminás de decir tiene que ver con lo, con lo que yo percibí de Juancito Hijo que es un chico inteligente un chico que, que que incluso no tiene la mentira a flor de piel, tiene la verdad a flor de piel así que me gustaría que siga comentando boxeo, lo digo con total honestidad, tal vez me equivoque pero yo lo quiero seguir este escuchando eh, y deleitarme con él y sus apreciaciones cuando hay boxeo Bueno, Seguimos con Fases Seguimos. RL, Recapados los Líderes. Más de una vez, este muchacho que cuando no va al río, hace turismo carretera, me refiero a Dani y Bravo, <risa> este, y tiene necesidad de ser recapado, al líder, va a Fases RL, que presentan presenta... ahí está Dani con su auto. ...presenta la información en la voz de adrián Casino... de este capítulo 258 158 de Planeta... ...por la Super 107.5 Rosario Santa Fe Argentina. Bien, Nery Romero mantuvo su invicto... ...con un tremendo knock-out... Eh, ...fue en el semifondo del club... ...por venir de Quilmes, en Buenos Aires... ...el ascendente bonaerense Nery Romero... Eh, ...4-0-4 knock ...venció por knock en el cuarto asalto... ...al chaqueño Luis Ojeda... Ajá. ...en peso ligero, eh. Así que el prospecto del Team Maidana... Eh, manejó realmente la pelea, Luis, desde el comienzo. Eh, tuve la, la, la posibilidad de verla grabada y... y no este, este, este, este chico es un, uno de los que también se perfila con, con gran futuro eh, en lo que tiene que ver con, con el plano internacional y, y, por supuesto, apoyado por, por el Team Maidana, ¿no? Eh, así que Neri Romero, que había hecho su última pelea en Estados Unidos ganó en esta oportunidad aquí en nuestro país ¿Repasamos el peso? Eh, el peso ¿O si la lo categoría agendado, para, para el oyente pues, que por ahí no lo tenga muy cantado. presente? No lo tengo pero es en peso ligero el, no, pues, no, no, pues, es, no, pues, Está suficiente el de No, no, sabe, sí, tiene que de haber de dado la categoría 61 kilos, 235 o 135 libras muy bueno en lo que tiene que ver Viene usted siempre con la tableta comparativa Igual, y si usted me acorrala yo tengo mis herramientas, mis elementos para defenderme Yo sí, siempre fui una de característica de defensiva, okay. en el boxeo, cuando en, en mis David? entrenamientos... Eh, yo lo acorralo, eh, yo vez, eh. lo dijo él, lo dije yo. Tenía un boxeo defensivo, defensivo, sí. y lo eh, primer, no era el, atacante, lo era defensivo. Lo que hay que aprender es a, a defenderse. ¿eh? Bueno, eh, le cuento que Seba Hayland dice, estoy dispuesto a enfrentar a Canelo. ¿Se acuerda que en el programa anterior yo había comentado ah, no algo? de una desprolijidad del Consejo Mundial de Boxeo de lo que habían sí, hecho, de, Mauricio de lo Suleiman, que había hecho Mauricio claro, que, sí. que en principio se decía que, que ya Seba Haaland tenía prácticamente eh, la pelea para combatir por el título del mundo porque estaba rankeado ranque, número uno sí. pero Suleiman dice que no que tenía que hacer una pelea más y demás bueno eh, dice Haaland en declaraciones estoy a la espera de una chance y dispuesto a enfrentar a Golovkin ...o a quien me pongan enfrente... Eh, ...pero que sea por el título... ...siempre hablan de la pelea Canelo y triple allí... ...como si fuera un fantasma que persiga a todos... ...pero ella, yo he estado esperando, dice Haylan... Eh, ...la oportunidad durante casi dos años... ...y ya estoy en la posición número uno del ranking... Parece que por la situación del Canelo y Gennady Golovkin tendré que esperar otros 10 años para pelear por el campeonato. Bueno, a ver, Haaland eh, está, está, está para pelearle seguramente a cualquiera. ahora eh, Es el momento para que Haaland tenga la posibilidad. Después no sabemos qué puede pasar. Eh, Aboguemos bueno. para que lo pueda hacer ahora, que él cree y es confiar cosas. en él que... ...que es su momento... ¿eh? ...otro que volvió al triunfo fue el Chino Verón... ¿eh? Eh, ...el Chino Verón... sí, sí, sí, sí. En, ...en Quilmes... ...también en el, el la misma Porvenir. jornada... ...en el Provenir... Eh, ...el durísimo... ...Mateo Verón... ...con récord de 26, 18, 3, 8... Knockout, ...venció por Chino, puntos... Sí. ...en fallo dividido tras 10 asaltos... ...al ex campeón... ...rentador mundialista Javier Maciel... ...en peso super mediano... Uh -huh. ...las tarjetas fueron 95, 92... 93 94 y 96 94 así bien. que bien por el chinito verón que vuelve a, a, a estar a meterse nuevamente en la senda ganada se acuerda que lo vimos creo que pelear con el con Highlan en Villamaría cuando fuimos a transmitir claro eh, en el, aparece, ¿no? en no. el anfiteatro de Villamaría usted me había pedido bien usted me había pedido que le repasara alguien, algo del primero del ranking nacional y eh, también del estado de títulos Exacto. de cómo vienen los campeones de la Federación Argentina de Boxeo no quiero, no, pero yo sé que no usted es un presentador no quiero, de ley no quiero bueno. ni acostarlo, ni dormirlo simplemente le digo que cuando usted dice descanso pleno recuerde que es el lugar donde usted sueña cuando se duerme muy bien, claro? me quedó claro Dani, bien? bueno, a ver, le cuento eh, cuénteme tenemos eh, contamos al oyente la Vamos a, a decir los campeones y cómo están eh, la, la, en cada categoría, ¿no? algunos campanajes? En la Federación Campanales? Argentina de Boxeo. Sí. sí, sí, por supuesto. En categoría mínima, Mi... el campeón está vacante. Bien. Mini Mosca también está vacante. En Mosca está como campeón Juan José Jurado. Juan José Jurado que eh, sí. en uh... los micrófonos de Boxeo Planeta fue desafiado por nada más y nada menos que Lucas Fernández. Sí. Eh, uh -huh. Fuentes ya nos dijeron que eh, van a ser el, de, el desafío oficial ¿eh? frente a, a Juan José Jurado por el título argentino Mosca, así que vamos a ver cómo sigue eso. Eh, en Super Mosca se encuentra Roberto Elincho Sosa, eh, Diego Ruiz en Gallo, en Super Gallo está Julián Aristuleg, Eh, pluma, Matías La Cobrita Rueda sí, sí, sí. eh, Super Pluma, Ezequiel Fernández uh -huh. Ligero Pablito Barbosa pablito Barbosa. Rosalino Pablito Barbosa Super Ligero, Javier Luquez Castillo sí. En la categoría Welter, se encuentra César Barrio Nuevo ¿eh? Y, gusta, y Vemos que hay un desafío Asentado eh, Claro, pero no ya está está Fuera de, de término Para César barreno En Super Welter, el retirado Héctor el Tigre Saldivia. Uh -huh. eh, el mediano, Cristian el Tucurríos. Super mediano, Ezequiel Maderna. Medio pesado, está vacante. Crucero, Daniel Zanabria. Y en la máxima categoría, el radicado de la ciudad de Rosario, Matías el Matador Bidón. Gracias por los mensajes de texto, gracias por eh, participar de esta orden, valor 400 pesos, que tan gentilmente nos acerca Gustavo y Walter y el equipo de ventas de Olimpia Deportes de Mendoza 1064, y por supuesto que 12 menos cuarto estaremos dando el, el ganador de esta orden de Olimpia Deportes, todos los elementos que están vinculados al boxeo, Eh, como también a, a todas las artes marciales, a lo que tiene que ver con la natación, con la danza, lo encontrás allí, en Olimpia Deportes de Mendoza en 1064, y hubo un detalle en el Estadio Crucial Verdi eh, la otra noche con las chicas que nos van marcando las vueltas. En su indumentaria, eh, usted habrá advertido, eh, yo lo vi, usted, no, usted trataba de no mirar, Pero, a la altura de la cola, y decía Olimpia Deportes. Ah, observó, bien, el, bien, bien, bien. Y en otro sector de la malla, que no recuerdo su ahora. Bien por su apreciación. Es que sí, uno tiene que estar este, tratando de, de mantener la buena visión siempre. Bien, este, bien, bien, bien. Visión periférica, que le dicen. Bueno. Y bueno, por supuesto que cuando usted diga... ¿Tiene algo de efemérides eso tiene que bajar una pausa? Efemérides, sí, no, tengo, tengo efemérides? efemérides, sí, sí. Le recordamos al oyente que www.boxoplaneta.blogspot.com siempre es la alternativa para que usted se informe de todo lo que aconteció y va a acontecer en la actividad pugilística a nivel local, nacional e internacional, que tiene la posibilidad de leerse en todos los idiomas, que tiene un buen flick de fotos, como así también de videos. Es una realización... De Damián Casino Incluso usted puede palpar la temperatura El servicio meteorológico de la ciudad de Rosario Aquí en Santa Fe, Argentina Y estaremos ya pasando No sé, los 240.000 visitantes Desde que el blog está en vigencia sí, ¿Eh? sí. Y en Facebook En cualquier momento convertimos la página Hace rato ah, no que pie, sí, Tenemos que, ¿Eh? que, que hacerlo tenemos que hacerlo Y por supuesto que Lo que viene ahora está presentado por eh, Algo que Danielito Bravo siempre me dice, eh, inseguridad es cierto, bueno, pero procuremos la seguridad. ¿Con quién podemos procurar un buen seguro? Con Marcelo Vidriera, seguros, que tiene el respaldo de una empresa de primera, la segunda, nada más y nada menos, que presenta la información en la voz de Damián Casino en este boxeo Planeta 258. Bien, con esta musiquita de fondo que me pone el querido Dani Bravo, Contamos que un 19 de octubre de 1984, en el Madison, eh, el jamaiquino Mike McCullum vence por puntos a rellandés Cian eh, Manion y obtiene el título mundial vacante de la Asociación Mundial de Boxeo de los Medianos Junior. McCallum, sí. un moreno de gran porte físico uh -huh. y excelente boxeador, apodado de Body Snatcher, el ladrón de cadáveres, porque destrozaba paulatinamente a sus rivales. Fue llamado también el grande olvidado. ...ya que le tocó reinar en la época de los fabulosos cuatro... ...Hagler, Leonard hen y Durán... Pregunta, eh, pues? ...quien eh, eclipsaron su fama... ...y fue precisamente Durán quien rehusó defender su título... ...mundial ante el retador obligado para pelear contra Tommy Hearn... Eh, ...la asociación eh, entonces Cobra. despojó al panameño... ...y programó una pelea por el título vacante entre McCallum y Mañón... ...los mejores rankeados, pero el objeto querido compañero, sí. queridos oyentes de esta efemérides, no es tanto recordar al hombre de Jamaica, que bien, por supuesto, lo merece, ya que se consagró campeón mundial en tres categorías distintas y llegó a pelear, por supuesto, contra un grande como Roy John Jr., eh, ya entrado en los años 90, sino remarcar que en esa noche, en el Mason Square Garden de Nueva York, por primera vez en la historia del boxeo, dos mujeres fueron jueces del jurado en un combate por el título del mundo. Las dos, eh, Carol, justamente, Carol Polis y Carol Castellano, ambas estadounidenses, uh -huh. eh, pudieron ser jurados por primera vez en la historia del boxeo. Sus tarjetas no difirieron demasiado del tercer juez varón, que fue Johnny Lobianco. Una de ellas dio 16 puntos de ventaja para McCallum, en tanto la, que, la otra coincidió con Lobianco. Eh, una diferencia de 13 puntos eh así eh, que la, la anécdota es que se dio eh, dos jurados femeninos en la, la primera vez en la historia del boxeo mundial, un 19 de octubre de 1984 eh, eh, sí, en el Madison Square Garden eh, de Nueva York 84, el 15 de mayo de ese 84 nació mi hijo Federico, me hizo ah, ahí está, ahí está. pero le hago una consulta, si yo no escuché Mari y Dani Drago tampoco el ladrón de cadáveres El ladrón de cada... ¿Pero qué entrenaba? ¿En el cementerio ese muchacho? Y no sé dónde entrenaba, pero, pero tenía uno de sus apodes... originales ¿eh? Era de, de Body Snatcher. ¿eh? Body Snatcher. Vamos y venimos y después quiero hablar algo que tiene que ver con los jurados. Esto es Boxeo Planeta. Eh, con el paso del tiempo, Boxeo Planeta... Va creciendo muchos aspectos eh, y esto está vinculado a, al apoyo que nos dan los aficionados, eh, los boxeadores, ellas, ellos, los promotores, Mario Arano, Osvaldo Rivero, eh, Mario Margossian, Seba Contursi eh, y por supuesto los técnicos, Kuti Barrera, Colo Fernández, Iván Protti, Carlitos Aranis y demás. Eh, los árbitros, ni hablar, este Hernán Guajardo, bueno, los presentadores, Rosito Acosta y el resto de la muchachada Randolini y demás. Pero Palmieri, por supuesto, se acercó no hace mucho tiempo en alguna velada en Esportivo América a saludar. Y eh, en el último festival del día sábado, en el subsede Cruz Alverde y el Club Atlético de Rosario Central, tuvo una charlita muy simpática, este Damián Casino, con Magaró. ¿Qué nos escucha? Ah, me Primero me quiero decirte, Magaró, que... Para nosotros es un placer y un honor que nos estés escuchando siempre. Segundo, quiero decirte que vos muy bien sabes que nadie es el dueño de la verdad, ningún orden de la vida y mucho menos porque lo va a hacer en el boxeo. Podemos coincidir o no, lo que pasa que a veces nos parece que eh, eh, lo que se vio en el cuadrilátero este poco tiene que ver, digamos, para uno, pero de ahí a que uno sea el dueño de la verdad no es tan así. Eh, lo que sí te agradezco que te hayas acercado con, con tanta humildad con tanta educación y hasta con simpatía como me decía Damián Casino para charlar un ratito con relación a cuando nosotros criticamos al, al jurado el periodismo antes que nada es crítica pero esa crítica no siempre puede ser la, la más acertada eh, nosotros los que hacemos periodismo aún siendo periodistas yo soy jurado boxeo también de la época del 80 Francisco Fontán me dio ese, ese, ese, ese honor Eh, tengo una apreciación. Yo digo que a veces es medianamente aceptable hago el ejercicio hasta cuando veo las peleas por televisión. También Casimir hace 26 años que entrena boxeo. Eh, yo aprendo de él, y aprendemos mutuamente y aprendemos de Boss Magaro, aprendemos de todos los muchachos de Jeido, del Green Black y demás. Este, pero quiero decirte que no somos los dueños, la verdad. Por ahí el otro día creo que coincidimos en uno de los combates en los cuatro puntos de diferencia, pero lo que quiero por sobre todas las cosas que quede como postdata, como moraleja, como cierre como frutilla de lo que te estoy diciendo a vos y a toda la muchachada que puedan estar escuchando, árbitros, jurados y boxeadores nunca la mala fe nunca la mala intención nunca creernos mucho más que nadie ni que el boxeador, ni que el... Porque, hay muchos colegas que por ahí están más preocupados por ser ellos la figura que en realidad lo que más importa al oyente en este caso o al televidente en el caso de, de obvio de la televisión que es el protagonista, y vos sos el protagonista Magaro con toda la muchachada. Yo te mando un abrazo muy, pero muy, muy grande. Cuando haya algún, eh, digamos, este guarismo en el que no estemos realmente de acuerdo, con un día nos sentamos y, y yo te muestro mi tarjeta, o te mostrás la tuya, eh, y pero, amigo, te agradezco muchísimo porque Damián me hizo hincapié, porque yo le dije, che, ¿cómo me separó este muchacho así? Yo, Viste, uno, eh, pero me dijo no, pero lo hizo, porque no... No quería generar ninguna polémica, fue agradable y estuvo piola. ¿Y sabes cuánto te agradecemos? Porque cada vez nos estamos dando cuenta, a ver, vamos a ser claro liso y llano, cada vez se nos respeta más, cada vez nos dan más cariño. Nosotros queremos ser recíprocos con ustedes, con el mundo del boxeo, desde este granito de arena que simplemente se llama Boxeo Planeta. El lugar donde usted sueña cuando se duerme. Es el eslogan terminante y tan así de descanso pleno que va a presentar lo que sigue en Boxeo Planeta y por supuesto hablábamos Luisito de trazan. ah pues tenía la revista Rise y Claro, la nota. de la nota que había eh, publicado ah, Eduardo Rosánimo Resi eh, sobre el, lo, lo que cuesta, ¿no? el armado de una carrera de de un boxeador, ¿De un boxeador? ¿no? Uh -huh. eh, y bueno por ejemplo decía no que en una campaña para, para ir llevando un boxeador a, a tener posibilidades internacionales o de buenas sí, bolsas sí. Eh, por ejemplo dice valores eh, una pelea de un combate a cuatro saltos cuesta sumando bolsas, traslados, hotel, comidas autoridades, etc 20.000 a 25.000 pesos cuesta una pelea de a cuatro asaltos uh -huh. eh, después por ejemplo habla de peleas a seis asaltos cuesta entre 32 mil pesos promedio eh, peleas a seis asaltos y esto venía a colación de lo que fue la campaña el armado de campaña de eh, la cobrita rueda pero nosotros hacemos mención de esto porque como nunca se hablan de números y no se sabe cuánto gana un boxeador no. o cuánto cuesta. Generalmente de lo que gana la bolsa al boxeador creo que está en el, tiene que darle el 25% al, al equipo técnico uh -huh. y el resto queda para el boxeador. Pero bueno, son acuerdos ¿no? que, que, que, que después se llegan a, a ver cómo se manejan. Pero hablaba no Morreci de lo que En definitiva, desde su lugar como matchmaker y productor general de OFR Promotion, él dice lo que cuesta, por ejemplo, el armado una carrera de un boxeador. Eh, habla, por ejemplo, de peleas a, de 10 asaltos. Una pelea de fondo entre dos boxeadores nacionales cuesta alrededor de 100.000 pesos armarla. Pagando, por supuesto, como decíamos antes, en bolsa traslado hotel, comida, autoridades, etc. 100.000 pesos cuesta armarla una pelea de fondo, de fondo. por 10 eh, claro bueno y acá va siendo referencia de algunos números eh, que supuestamente eh, tiene que que bueno para para lo, lo, lo que le pasó a la corita rueda llegar a pelear por el título del mundo porque algunos criticaban dice, bueno, eh, para qué lo apuraron, para qué lo llevaron para qué lo pusieron con Valdés y ...en términos generales, acá para simplificar... ...porque el, el tiempo no nos da... ...acá vemos que, dice, el boxeador cobra el 67% total de la bolsa... ...y el 33% restante se divide entre la empresa... ...entrenador, preparador físico y médico. ¿No? Uh -huh. Entonces lo que decíamos es que... ...y lo que decía acá Morreci... ...que desde el punto de vista económico... ...el, el llegar a, a Rueda... ...a combatir por el título del mundo... ...no sabemos cuánto cobró Rueda... Eh, pero aparentemente bueno, no no no se sabe cuánto cobró exactamente pero más allá de eso eh, en los números que sacaba Morreci aquí en la revista Rinsay y demás dice que eh, la cuenta total aproximada, pasada en eh, dólares dice que la inversión realizada para que Rueda llegue a la chance mundial fue de 125 mil dólares 125 ¿no? del armado de campaña ¿por qué decimos esto? porque Eh, los que manejan a los boxeadores y manejan los números o sea, esto es un negocio entonces tienen Sin que ver duda. cómo van elaborando, manejando pero por eso son manejadores cómo van manejando la carrera del boxeador para que llegue a tener grandes bolsas muchas veces se quedan en el camino en este caso dice eh, era inviable por la característica de boxeador que es ahorita rueda que llegue a, una, a este tipo de chance de título en el mundo En un lugar como el de Michigan, un gran de las vegas, frente a un boxeador, un gran boxeador como el Valdés. Uh -huh. Entonces, que ha llegado a ese lugar y a esa chance, más allá del resultado, desde lo que tiene que ver con lo estrictamente económico... Usted Economico. saquemos lo boxístico, que para mí sí, sí, sí. es un error garrafal, hasta... No sé, si usted me permite, inhumano, ponerlo contra Valdés, porque sí. es prácticamente un asesino serial. Comparto. ¿eh? Pero... Estamos analizando lo que dice el colega Morreci uh -huh. desde lo estrictamente económico fue positivo el negocio eh, de llevarlo a pelear por el título mundo a cobrir rueda ruedas. ¿Por qué? Porque la empresa no solo que recuperó toda la inversión que hizo sobre rueda uh -huh. sino que le, le dio la posibilidad Un a de ganar una uno. gran bolsa que probablemente si no se hacía el armado de esta uh -huh. carrera no, no lo se lo posicionado en el como número uno de la OMB uh -huh. no hubiese llegado nunca Eh, por un lineamiento general a esta chance claro. en el caso de cobrita ahorita rueda sí sí sí hay otros casos que se llega por moto sí. propio bueno uh -huh. eh, por, por característica por porque te ponen a lo que te ponen por tumbas y demás ese sí. yo comparativamente no, no no podía ni pero todo lleva un armado carrera porque a Lucas Matisse se le hizo una carrera que la armó Mario Arano muy bien sí, la del Chino Maidana hubo idas y vueltas entre promotores pero todo pero aportaron, todo algo, aportaron positivo, algo positivo porque sí. yo recuerdo muy bien que Margot Sian lo llevó a, a Europa el Chino Maidana hizo uh -huh. muchos combates en Alemania eh, lo, lo vinculó con Universum bueno después lo desvincularon a Margot Sian eh, se mete Golden Boy Golden Boy lo, lo, lo hace probar Eh, con, con una, una prueba de fuego que fue, recuerdo muy bien, Víctor Ortiz, Ortiz, en la que el chino señor. Maidana pasa sí, golpe sí. de puños, a golpe de pegada, sí, sí, pasa sí, sí. ese esa barrera. Esa barrera. El... La Cobrita Rueda no pudo pasar esa barrera, ¿eh? porque no es el chino Maidana. El chino Maidana sí. le pusieron algo parecido como lo que lo que pusieron a Cobrita, que es sí. Valdés. Sí. En su momento, Víctor Ortiz era el enemigo de la Golden Boy. Un boxeador invicto que venía en ascendencia y un pegador brutal. De hecho, lo tiró tres veces en esa pelea del Chino maidana Fue una pelea tremenda, ¿eh? tremenda. Lo hemos charlado con, con Miguelito Díaz cuando, cuando, cuando hablábamos, le hicimos la entrevista. Hicimos entrevista. Sí, Vos sí, recordarás muy bien sí, sí. Eh, que lo, lo contó Miguel. Éramos cuatro o cinco, nos hicieron entrar por el estacionamiento. Sí, eh, sí. No era Margocián, eh, el Chino... Miguel Díaz y creo que no sé si estaba el, el, el doctor eh, Huarte Quintero bueno, no. eran 4 o 5 la comitiva y, y estaba todo armado para que Víctor Ortiz ganara entonces redondeando, redondeando vemos que hay cosas detrás de, de, del armado de una campaña que también tenemos que hacer conocer a los oyentes que tiene que ver con el, dinero, en el negocio en definitiva aparentemente Cobrita Rueda cobró una buena bolsa que a lo mejor si no había un armado de campaña él no hubiese llegado a esto ¿eh? Según. entonces, damos la, las otras aristas de lo que tiene que ver con eh, cómo llega un boxeador y, y mucho titular. le agradecemos al señor Morreci por la publicación que termina de comentar, que termina de entregarle a usted, oyente que tal vez no la conocía de la revista Reinsight que también dirige el colega Carlos Irusta estamos en Boxión Planeta, capítulo 258 Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, usted está escuchando el de las 23.30 y por supuesto le decimos 0341 440 1075 y 0341 156 16 86 86. Mensaje de texto o oh, WhatsApp, o oh, WhatsApp, 0341 156 16 86 86. Orden de compra para Olimpia Deportes, Mendoza 1064, tenés 14 minutos para... Llegarte a la posibilidad de llevártela y son 400 pesitos que nunca vienen mal a ahorrárselo Si tenés que comprar algún elemento de boxeo, algo vinculado a la natación o a la danza Si alguien hace esa expresión artística en tu casa Super 107.5 Rosario Santa Fe Argentina, Dani Bravo está en los controles Nos vamos con él a una nueva pausa comercial Ah, ¿sabe quién viene a, ¿Quién a Villa viene? Borrano? Eh, Sergio Maravilla Martínez, eh Va a dar una clínica en el club atlético Talleres. Ya le voy a precisar la fecha, pero creo ¿Quién que... ¿Quién lo trae? Eh, lo trae la, la chica Cuevas. Eh. ¿Cristina eh, Cuevas? Cristina Cuevas. Y eh, va a ser para para noviembre, creo que es el domingo 13 de noviembre. 13 de noviembre, eh, Sergio Maravilla Martínez dando una clínica de boxeo en el club atlético Talleres de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Es domingo 13 Domingo noviembre? 13 de noviembre, lo acabo ah, de corroborar. Bien, bien, bien, bien. Eh, así que lo, lo invito, seguramente estaremos bien, no, compartiendo con con Sergio. Eh, yo voy a ir, vamos a ir, seguramente vamos a estar juntos, porque el 11 tenía un compromiso en el Club Atlético Central Córdoba. Ah, este, bien. y lo voy a poder cumplir también. Este, nos vamos con Dani Bravo. Nos vamos a una nueva pausa ¿eh? Eh? y retornamos. Edición 258. 250 250.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 Sergio Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Quédate en Boxeo Planeta. Qué compañero. bien te conmigo, ¿eh? Criden, con ¿no? Bravo, también, Criden, que el voto es Revival, Fogarty, la voto en Fogarty, ¿eh? eh Río, Río Barre, Verde, Río yo, Barre, yo sí los señor. escucho desde antes que ellos empezaron a tocar, fíjate <ríe> si hace tiempo. ¿eh? Un rato largo, un rato largo. Hace, hace un rato largo. Eh, a veces en, en, en distintas actividades eh, empiezan a, a aparecer lo que nosotros este, denominamos con Damián y lo que se denomina en todos lados los... Los que descubren que les gusta determinada actividad o los advenedizos. ¿Cómo les llamaríamos, Damián? Eh, mucha gente que no los conocía hablando de boxeo, no los conocía tratando el, el, el, el tema del arte de pegar y no dejarse pegar. Es más, a más de uno este, le fastidiaba el boxeo. De manera insólita le pegaba más al boxeo porque era mucho más fácil que al hambre, que a las guerras, que a la droga, que a la trata de blanca y a la inseguridad y otras hierbas. Pero bueno, eh, yo digo que decide siempre el protagonista del boxeo, empezando por el pugilista, a dónde va o dónde deja de ir. Nosotros a veces charlamos con con Damián y decimos, che, mira, desde que vino Boxeo Planeta hay algunos colegas que deliberadamente descubrieron, y bienvenido sea, que les gusta el boxeo. Y llevan a los pugilistas a sus programas, este y bueno, pero... A veces sí, sí, de paz... todas maneras, eh, siempre lo, lo, lo, lo decimos mientras... Eh... ...se lo trate al boxeador con, con el respeto que merece, ¿no? Porque muchas veces, eh, eh, por ahí se lo, se lo han enguñado tanto al boxeador, ¿no? Sí. O, o siempre se lo ha tratado como... ...a ver, como por el hecho de, del lugar que generalmente viene el boxeador... De, o, ...con diferentes carencias y demás, siempre eh, el boxeador se lo ha minimizado... ...y no deja de ser un deportista, y hay que tratarlo como tal... ...más allá de entender desde dónde viene pero hay que tratarlo como un atleta, como un deportista, como como en otra actividad, no como lo que corresponde. Entonces, eh, de alguna manera, bueno, siempre decimos eso, no que, que los que estamos hace muchos años en la actividad y tratando de apoyar al boxeo, eh, en el caso de, de los colegas que, que le dan tratamiento a la actividad también, eh, lo hagan con el mejor de los respetos y, y esperemos que así sea. Bueno, le cuento que es, es, hay otra... ¿Tenés mucho más información? Sí. Eh, en la ciudad hay un diario a quien se denomina el decano de la prensa argentina. Ahí estaba la, la cuestión. Eh, eh, dentro de su arsenal de suplementos, Dani Bravo, que, que, que se lee todos los diarios por internet o los lee en el papel. ¿Pero usted conoce la gente que habla de adopción en el decano o, o no? ¿Usted que dice? Si yo lo conozco, por ejemplo, a Sergio Luis Faleto. Sí, si lo sí. conozco a Mariano Berezniki. Si lo conozco Ahí a Gustavo Conti. Yo si conozco a Fito Parodi. Y entonces hay que decirle si que conozco a la chica Valenti, que le den la trascendencia si que merece el boxeo. Bueno, Pariturre, estimado compañero. Eh, si a ver, si me puedo haber olvidado de alguno, este Amiguito Celsi, amigazo. Eh, perdón, hay uno de ellos que iba al gimnasio de Plon en Mauricio Talone, el oriundo de Casilda, que creo ah. que él debe ser el jefe de ovación. El último sábado Trabajando en la emisora colega AM830LT8, donde hago una agenda de espectáculos, nada más que sugiriendo espectáculo no metiendo en el meollo de la cuestión, porque uno no habla de lo que no sabe, sino sugiere ¿eh? que hacemos un fin de semana, si escuchar jazz, ir al teatro, ir al cine, luego desde el punto de vista del hombre común. Repaso, ovación, y Angelito Granato, que estaba enfrente mío, le digo, che, ¿cómo es posible? No, ¿cómo? Si es Lucas Fernández acá, Rosario. El Pata López acá, Rosario. Nada. No. no estaba la información. Entonces, ¿qué dije? Bueno, Revoxión Planeta. Y de Revoxión Planeta tiré un mensaje que creo que es el que corresponde, le digo Angelito vos sos el columnista de deportes, si vos me permitís el boxeo es un espectáculo, ¿puedo darte la... ¡Sí! Eh, me dice Angelito, un campo en ese sentido sí, sí, sí, metales eh, para adelante, eh, eh. esta noche en la subcial de Crucial Verde el Catamarca 3500, venada boxística UFR Promotion y todo lo... pero no no me gustó ni cuatro o 5 líneas, nada el debut Buah. de Daniela Bonita Bermúdez hay, hay que hablar los muchachos cuando un recuadrito mínimo y elemental mínimo y elemental ¿Eh? este Yo bueno. sé que estaba el clásico Que había que hacer un gran despliegue Me parece fantástico Hacen hablar a los chicos que juegan al rugby hacer hablar a los chicos que es Ludo, Ajedrez Bagamón y Pero si hay un espectáculo este, hay, que hay, hay, que hay, hay que cubrirlo Hay que cubrirlo ¿Eh? No queda tan lejos Catamarca Al 3500, al no, no. 763, ¿no? Bien, vuelta de página en esta edición 258 de Boxeo Planeta. Le cuento, eh, querido amigo, que sí. Juan, Julián Aristule peleará en Nueva Zelanda por el título internacional de la Zelanda. Organización Mundial de Boxeo. ¿Se con él ahí? Sí. Eso no lo sé. Eh, por ahí estaba el de, el tema de que esta pelea, Ay, bueno, no. no sé si cuándo habrá salido, pero más allá de eso... Eh, Chispita viaja. usted Sí, Chispita viaja ¿Se acuerda que la última pelea no lo vimos ganado? Yo no lo vi ganador a Chispita Lo vi desconocido eh, Con Javier Luque Castillo desconocido. Para mí había ganado Luque Castillo sí. A quien le dimos la posibilidad De brindarle los micrófonos de Boxeo Planeta Para uh -huh. que diga lo suyo No no quiso, no pudo No, no sabemos el motivo uh -huh. Pero yo había visto ganar a Castillo Pero bueno, de todas maneras eh, Chispita Aristule Eh, ...va a combatir eh, frente al ganés Isaac eh, Dawogué... ...actual campeón africano, pluma Perdón. de la Organización Mundial de Boxeo... ...expresó que, que bueno va a estar eh, combatiendo en categoría super gallo ...por eso eh, ya eh, tomaron la pelea con Julián Aristule... ...monarca latino de la Organización Mundial de Boxeo... ...está clasificado en la octava posición de la entidad... Eh, así que su próximo rival va a ser eh, el Ganés Isaac Ajá. Dogobé eh, y en principio fecha estipulada sería para el 10 de diciembre en Nueva Zelanda como respaldo de Joseph Harker versus Andy Ruiz. Eh, y tengo, usted sabe que qué eh, que Marcelito tiene? González. Sí, abrazo para dijo él. Dijo que tenemos que, que ver, bueno, porque de, ...hubo boxeo también el sábado... ...muchas pantallas... C eh, ...C5N... ...creo que no... ...CN23... Eh, ...a ver... Eh, ...Direct TV... Eh, ...Tace Sport... combate Space... Eh, ...Deporte Deport B... Deport mucha, ...muchas eh, pantallas eh, para el Deport boxeo... ...¿Deporte Guillermo Favale? ...Favale eh, con... se disculpó contigo sí, porque... ...si hoy iba a salir en los que... micrófonos... ...Guillermito Favale sí. aquí en Boxeo Planeta... Eh, creo que Alejo... ...pero me dijo... Eh, sí. se me escapa el horario vamos a hacer algo grabado seguramente con Guillermo favale porque eh, se o sea, arranca a las 5 de la mañana en la tele se, se levanta a las 4 me dijo y si ya a esta ahora me voy a dormir cuando, cuando charlamos hoy en, en la, las veico <risa> la 21 horas me, me estoy yendo a dormir claro, pero vamos a hacer una, una un, entrevista sí. grabada hacen un buen dúo con el relato de galejo Rivera sí sí con Alejo Rivera trabajan de hecho yo recuerdo hace muchos años que está por supuesto villamito <risa> Favale con el boxeo Y me acuerdo en una oportunidad, en una de las tantas vueltas de Mike Tyson, eh, hicieron un sí. programa en una de esas eh, nuevas presentaciones de Mike Tyson, uh -huh. frente al querido eh, Pablo Yonto. Eh, un, Pablo Yonto. Un sí, excelente sí, periodista, además de abogado. Hoy un poquito retirado de la presión, está más, más vinculado. No, no. no, no. Eh, realmente una pluma exquisita ¿Vos que tenés eh, el... le agradezco Facebook al colega canal, sí. Daniel Sciuffoli que me manda la info de, de lo que charlábamos anteriormente no del, del videíto de, de Martín Coggi pero no lo podemos editar eh, pero de todas maneras le agradecemos a, a Daniel Sciuffoli que nos esté escuchando eh, abrazo, también a Daniel, ¿eh? Alberto Magaró que también no, no nos está Alberto escuchando Alberto Magaró, sí, qué gusto qué bueno, no, espero que hayas quedado satisfecho con, con mi modesta apreciación o reflexión este Alberto, en la bueno, próxima u, nos estamos dando un abrazo cuando nos veamos usted hizo este, el curso de jurado también en eh, sí, la sí, década yo, de los 80 Francisco ¿no? Fontán, me lo hizo en el estadio Jorge un pre una preselección para un panamericano pero eso es lo de menos, lo importante es poder dialogar y, y hacer del boxeo una familia donde podamos intercambiar las apreciaciones seguro, y las formas que de ver seguro. las cosas, las miradas que cada uno tiene. ¿eh? Ah, Josecito y, Gallo también, ¿eh? sí, el saludo con grande. Con Alberto Magro vamos a tirar la moneda para ver quién paga el café. ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Está? no? Bueno, le, le Gallo, contaba lo de la información de Josecito Gallo que nos está escuchando, ah, bueno, no, le mandamos un también, saludo grande también. Eh, le contaba lo de mmm, Marcelito González que nos manda la info. Eh, de todo lo que fue, por supuesto, la, la velada que televisó la señal DirecTV, eh, en la que eh, la indiesita Anaí López continúa invicta tras vencer ampliamente a la brasileña López. Eh, en la costelar estuvo Emiliano Lacobrita Domínguez, que sumó otro triunfo y sigue como imbatido. Por supuesto, eh, eh, esto fue en la, las peleas en el... ...en el gimnasio del club Sportman... Eh, ...de Villa Cañás, en Santa Fe... Eh, ...y en el pleito femenino de la noche... Eh, ...fue claramente eh, dominado por la invicta juninense... ...Anaí Débora, la indiecita López... ...quien lució eh, muy bien, muy prolija en su boxeo... ...así lo, lo manifiesta Marcelo González... Eh, ...y por supuesto, eh, también estuvo peleando... Eh, un boxeador que es para tener en cuenta es ¿Tepacito? Ruiz Díaz Ruiz Díaz, yo vi eh, Díaz. Marcelo hizo ahí eh, un pequeño compilado de las peleas de El Rayo Ruiz Díaz que sigue luciendo eh, esto fue en el combate eh, que completó la trilogía de las peleas que dio el nombre a la velada Argentina versus Brasil el, el invicto eh, ascendente chaqueño, Fidel Ángel El Rayo Ruiz Díaz 60 kilos 500, noqueó en el primer asalto a Eduardo Milder de 61 kilos 600 oriundo del país hermano del Brasil así que bien por lo de Ruiz Díaz que se perfila, se perfila con un futuro enorme Ay, tenemos que ver que pasa con Marcelino Nino López y ¿Eh? si lo que pasa es que vos con porque Marcelino también, López también me querés dar gusto a mí porque sabés que me gustó aquella vez que fuimos a ciclistas de Junín ...donde esa noche peleó Cusolito y hubo una pelea de fondo de aquellas... Eh, ...perdóneme, un sí. nada más, a ver... ...a ver si tenemos... te escucha? Sí, cómo no está escuchando... ...presentamos al ganador de la orden de compra de Olimpia Deportes por 400 pesos... ...¿le parece bien? Adelante compañero, ganador de la noche... ...no sin antes agradecer a todos aquellos que han participado, que no fueron pocos... ...José Luis Benedito... José Luis Benedito Andate con el documento 498, los últimos tres números Gustavo, Walter A Mendoza 1064 Hoy es lunes a partir del miércoles Así me das tiempo para que yo le diga a Gustavo que va a ir José Luis Benedito DNI 498 Últimos tres números del documento Y presentar a orden de 400 pesos Te llevas lo que necesitas Y por supuesto con un descuentazo Realmente que nunca viene mal Y mucho menos ahora en época Algunos de, Maca, de ustedes serán más ganadores Que otros <risa> Ay. Sí. Bueno eh, Cerramos eh, los tienes? resultados eh, Desde el club Sporman de Villa Cañas eh, Sergio Estrela 59 Sergio kilos Estrela. Empató en cuatro saltos Frente a Sandro Leiva que Emanuel no eh, Bocaccia González Superó por puntos en fallo no unánima César Pérez 59 kilos. Víctor Exner 74 800 le ganó por puntos luego de cuatro asaltos a Javier El Gorila Díaz. ¿eh? Le agradezco perdóname. toda la información sí. eh, a nuestro amigo Marcelo González que siempre nos manda material. El abrazo grande para Marcelo Amigazo que vamos siempre Marcelo, decimos, qué profesional el gesto que tuvo Marcelo González cuando fuimos a invitados A, a la entrega, a la de, lo entrega de los firpo ¿eh? sí, de parte sí. de la unión de periodistas de boxeo. Realmente eh, estábamos en silencio en la mesa compartiendo con la familia Bermudes y sentimos que que Marcelo González agradecía nuestra presencia como eh, único uno de los únicos medios del interior que, que había sido que había tenido la posibilidad de estar en la entrega, realmente nos nos emocionó, nos no, nos gratificó. Sí, De hecho, se lo fuimos a agradecer antes de, de retirarnos porque, además, con Marcelo nos une una amistad hace muchísimos años. Muchísimos Vos años, muy bien, Luis, ¿eh? que compartimos un, un programa muy extenso en otra emisora que estábamos haciendo, uh -huh. Boxeo Planeta. Eh, y fue uno de los programas también eh, históricos que, que tuvo la posibilidad de compartir Boxeo Planeta dentro... De, de los prestigiosos colegas que han claro. estado en los micrófonos. ¿Y por qué agradecemos y mucho? Porque esa transmisión era televisada para toda Latinoamérica y parte de los Estados Unidos. Es decir, para nosotros fue realmente un regocijo y eh, Ernesto Cherquizviaro sí, sí, sí. se acercó sobre el final para preguntarnos si habíamos estado cómodos, si habíamos cenado bien y que agradecía también nuestra presencia. Por supuesto, Noche Inolvidable, noche porque inolvidable, estaba Silvia sí. Monzones, Bagatica, las hijas de, de, de Nicolino, eh, me presentaste al hijo de Oscar Natalio Ringo Bonavena, que vos lo habías visto en Estados Unidos. ¿eh? Sí, sí, habíamos estado charlando eh, con sí. con Ringuito en, en Las Vegas y realmente una charla muy extensa en la que, bueno, me contaba muchas amiguitas de su padre. Mientras estábamos haciendo tiempo para gestionar las acreditaciones y demás... Sí. Eh, realmente, el recuerdo vale, ¿no? Porque pasamos un momento eh, muy, muy grato eh, y estos son, estos son mismos que, que recibe la profesión. Hacemos un pequeño paréntesis. ¿Qué tenés algo? A ver, si por, por ahí si tenés algo de papo, te lo agradezco. Eh, papo... Ah, Charly García, García. cumplió años, Charly. Ah, bueno, el eterno me... le dé sí, bueno. Grande. A ver, hay que, que se venga Charly, es verdad. Sí. A ver, Charly... ciudad de boxio planeta ahí estaba, ¿no? El padre de todos, el padre del rock argentino, de, bueno de Charlie García que cumplió 65 años, lo festejó de amigos, en la madrugada uh -huh. de, del lunes en, en el Hotel Faena, estuvieron varios de sus amigos, entre los más conocidos, León Gieco, Fito Páez Fabiana Cantillo, bueno eh, muchos de sus amigos eh, y apoyando, ¿no? al, al eterno Charlie que que siempre recuerdo, ¿no? En en Ramón Palito Ortega, ¿no? Qué, qué gesto, qué mano que le dio a, a Charlie y cuando realmente lo necesitaba y mucho. Tú sabes sí. que venía pensando dentro de los de, de todos los entrevistados que han pasado por Boxeo Planeta, me gustaría entrevistarlo a, a, a Palito Ortega porque tiene muchas anécdotas respecto al boxeo. Tú una mitad muy sí. grande, muy grande con Oscar Natalio Ringo Bonavena, sí, de señor, hecho su hijo sí. iba a estar haciendo la película de, de Bonavena sí. no pudieron cerrar eh, con, con algunas productoras para generar eh, uh -huh. las la entradas suficientes para, para la producción y demás, y además también bueno el, el, el, ni, ni hablar de con Carlos Monzón que eh, ha compartido sí, escenario, películas y demás así que seguramente eh, vamos a estar en alguna oportunidad charlando con, con Ramón Ortega y con otras personalidades que no están de, decididamente metidas en el palo del eh, ocio eh, no. pero por ejemplo Eh, a ver, eh, César Menotti, o otro de los que habitualmente que aguantar, sí, iba a luna sí, par, no sí. se perdía ninguna pelea, ¿no? ¿no? Tenía sus amigos eh, y su lugar. Claro, bueno, su tenía lugar? su lugar. Eh, vos y yo tenemos también una, un desafío de charlar con una persona de un nivel eh, cultural bastante, bastante importante y que nos gustaría saber su, su opinión, su apreciación sobre la actividad pugilística, que es Víctor Hugo Morales, ¿te acordás que siempre dijimos? Sí, sí, sí. Nuestros... Víctor Hugo es difícil porque siempre está muy comprometido, sí, con, con, es comprometido con sus horarios y demás, si hablamos, hay un ida vuelta, en contacto, no pudimos realizar por, por el hecho de que tiene muchos compromisos, pero seguramente sí. vamos a el seguir intentando. El que alguna intentando. vez nos va a aflojar es Omar Andrés Narváez. Bueno... ¿Eh? Está en, el, en la invitación de Boxeo Planeta Tampoco bueno. nosotros estamos para, para robar entrevistas o sea, Solamente que... estamos para Tratar de, de, de sí. difundir la actividad De decir lo nuestro pero no, no, no para Y hay, robar y hay una entrevista. que a lo mejor el lunes que viene La podemos lograr o el otro lunes Yo sé que está siempre dispuesta Que es un gusto Porque hace poquito estuvo en Esportivo América No hace mucho eh, Fue en ocasión de la presencia de Farías Con nuestra eh, Vicky Gustos Y me refiero a Eva Gatica. Sí, por supuesto. ¿Eh? Sí, sí, sí, Nos debemos también una notita porque la hicimos, pero pasó muchísimo tiempo cuando fuimos al Luna Park con Carolina Dúver y con Jessica Bob, que vos sabés que yo tengo un aprecio por su boxeo muy grande, ¿eh? ¿Cómo no? Eh, separador y ya nos metemos con el calendario argentino de boxeo. Sí. seguimos en boxeo planeta muy bien y entrando en la recta final de esta edición 258 al palo por sí, palo seguro. tiramos todo el 29 de octubre cultural con sí. en argentina adrián verón eh, se enfrenta a alejandro ramírez título latino welter de la organización mundial de boxeo Eh, a ver, agente, oyente 4 de noviembre, Capital Federal 4 de noviembre Celeste Peralta versus Ana Esteche Título mundial, super ligero Asociación Mundial de Boxeo Federación Internacional de Boxeo Y Organización Mundial de Boxeo Picante Toda la noche va a ser un peleón Ana Esteche, guapa, dura, durísima sí. Y Celeste Peralta, eh, invicta en ascenso 5 de noviembre, Tandil, Buenos Aires, Matías, la cobrita rueda. El retorno frente a Daniel Brizuela, pelea dura, título argentino pluma. 11 de noviembre, en eh, West Belén, ¿Eh, eh, Bélgica. ¿Eh? ¿Eh? Ahí está, no, no se lo voy a repetir. No? Eh, Ruth Aquino sí. se enfrenta a delphin person título mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Vicente en la misma velada, Vicente Rodríguez enfrenta a Heidi Limaní ¿eh? a 10 asaltos en categoría ligero. 11 de noviembre, San Carlos Mendoza, Javier Chacón, con rival a confirmar por el título sudamericano gallo, Nahuel Gualessi. También con rival a confirmar por el Nahuel. título latino super ligero. Nahuel Galesi, Galesi, Galesi lo vimos compartir lo frente, vimos a Sarza, frente a Brian Sarsa. Es más, sí, sí. En Maciel, fuimos a hacer una transmisión. Sí, sí. Eh. Y que en realidad Galesi lo puso en aprietos a Brian. ¿Eh? Sí, en la que no sé si había ganado Brian Sarsa esa noche. Yo lo, no lo vi ganar. No lo no, vi. No, no, no lo vi. La, no, la, no lo vi. tengo presente. Eh... Bueno, eh, 11 de noviembre Tartagal Salta Diego Ruiz frente Austin Layton, título argentino Gallo, 12 de noviembre Termas de Río Hondo, Santi Helindro, son las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, ahí hay que comer eh cabrito a la noche, cabrito y de postre eh quesillo, ¿eh? eh sí, sí, sí, quesillo y si no eh, eh, eh. Ahí estaba, el bloque Dani. gourmet dice. Pero mira, no, no, y el dulce de cayote con el quesillo, sí, bueno, Opa, eso es ni hablar a esta hora, usted o... sabe. Sí, sí. Eh, Termas de Río Hondo, Jessica la Latutti, Bob con rival a confirmar ah, por el título mundial mini mosca de la Organización Mundial de Boxeo. 18 de noviembre, Quilmes, Diego la ah, Joya Chávez vuelve, su uno de sus boxeadores eh, preferidos, verso a uh -huh. Luis Záratey. 10 asaltos categoría súper ligero. Bueno, voy a tratar de verlo. 19 de noviembre en sí. San Fernando, lugar de residencia. Sonalor. Erika la Pantera Farías frente a Marisa Núñez, sí. título mundial súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo. 26 de noviembre eh, de la matanza, Brian Castaño a 10 asaltos ...en categoría Super Welter... ...tengo más, pero bueno, Dani me no, dice... ...ya estoy nocao, ya el, estoy knockout, me, listo ...se sí. retira, le tiraron la toalla a Dani Bravo... ...nos vamos, eh... ...venimos de una velada estupenda... ...la subsede Cruz de Alberti de Rosario Central... ...allí en Catamarca al 3500... ...ojalá se repitan veladas de este tenor... ...muy buena la organización... ...gracias Néstor Jaime Yuria nuevamente... ...a usted que está del otro lado enormemente gracias por acompañarnos www.boxoplaneta.blogspot.com Damián Casino quien te habla hoy para facilidad y Bravo que nos pone en el aire te decimos gracias, muchísimas gracias donde quiera que estés, será hasta el próximo lunes